a un loco antes de que a un tonto. El mundo está lleno de gente que se cree superior a, al resto. Lo ha descubierto la Universidad de San Luis en Washington, que la mente organiza las cosas a partir del caos, que el caos nos hace fuertes, pero el caos que es consciente es el orden. No el caos es eh, lo que manda en el mundo. Las neuronas eh, se encargan de buscar ese orden, pero algunos se empeñan en no usarlas. Esos algunos eh, se creen superiores, eh, pero todo cerebro parte de este proceso. De la delgada línea que separa la locura de la tontería. Una delgada línea que hace que seamos humanos. Y esa delgada línea está llena de neuronas eh, que se comportan haciendo que todo sea correcto. Os comentamos que tenemos una etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos. En La Rosa de los Vientos hay que acaba de comenzar en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada desde ahora mismo, desde la 1 y 34. Comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Tertulia, con Tertulia Zona Cero, con Bulo, con Debate, con Miguel Pedrero, con Manuel Carbellal, con Joseph Guijarro. Con ellos vamos a conocer por qué nos gusta tanto el miedo. También vamos a conocer la relación que existe entre los mayas y el clima. Y ahora, porque en los trabajos se buscan gente que tenga capacidades psíquicas. Y también os vamos a contar que existe un tipo de estrellas que puede tener planetas a su alrededor que esos planetas tengan atmósfera también os vamos a hablar de simios que leen el pensamiento de rocas que pueden tener la prueba de existencia de vida en la tierra hace millones de años Miles de millones de años, eh también vamos a debatir, y va a ser dentro de unos instantes, sobre la reencarnación. Y también os vamos a contar que Colón no fue el primero en descubrir América, que hubo muchos antes que llegaron a América, antes que Colón. También vamos a conocer que es el tercer hombre y lo vamos a saber en el Cosa del Pasado con Laura Falcó Lara. Tener en Mujeres con Historia Silvia, Casa Sola, nos va a contar la historia de mujeres en África que luchan contra la violencia de género y fronteras del futuro con Javier Sevillano. Saludos en eh, Bruno Cariñoso en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de los mandos, al frente de la parte técnica Miguel Jurado, con Javier Sevillán en redacción y producción, y Silvia Casasola en la codirección, que ahora mismo os comenta una cosa muy importante que tenéis que tener presente, que brillante es el entorno en donde se va a entregar dentro de muy pocos días el premio Juan Antonio Cebrián de... Divulgación histórica. Divulgación histórica. Porque, sobre divulgación histórica. Porque somos muy generosos, pero permíteme que no me resisto porque estoy feliz. Feliz porque el viernes es la entrega del premio Natalia Monge, que ahora daremos todos los datos. Y feliz porque hoy, que vamos a hablar de la reencarnación, no tengo ni idea, ¿eh? Si al final habrá ahí algo que contar o no. Pero le doy la bienvenida a este mundo loco, ¿eh? a mi... porque soy por primera vez tía abuela, así que pues nada, a mi sobrino nieto que se llama Marco Lira Barranco. ¿Eh? Ha venido dos semanas antes de lo previsto, tenía muchas ganas, muchas ganas por llegar a este mundo y es un niño monísimo y estupendo y además estoy súper contenta porque vamos a celebrar las primeras navidades con él y encima van a ser en mi casa. Así que vamos... Pleno total. Fantástico. super besos a, a mi, bueno, a mi sobrilla y, y a su chico, a Sonia y a Andrés, así que nada, felices todos. Y ahora vamos a dar los datos. Dieciocho, viernes, eh, la entrega en la Casa de Municipal de Cultura, eh, allí en Crevillén, es a las ocho y cuarto. Pero antes vamos a ir al Centro Llobé que lleva el nombre de Juan Antonio Cebrián, porque ahí siempre se hacen entrega de los libros que han sido premiados. Y también incluso de la gente que participa como jurado, pues lleva alguno de sus libros. Pues, por ejemplo, ¿quién va a estar allí ese día? Pues va a estar Salvar la Roca... Va a estar también eh, eh, Fernando López de Loso, va a estar Armado Martínez, va a estar Jesús Callejo, estaré yo, que soy una pesada, que estoy siempre, estará César Augusto Asencio también, estarán las autoridades eh, con el alcalde a la cabeza, con el concejal de Cultura, estará Juan Pedro García, bueno, estará muchísima gente, porque es un aforo enorme, así que os esperamos a todos para celebrar esa fiesta de ese libro que se llama Mala cosecha. Los archivos más aterradores de la historia de España, con muchísimas cosas que tiene que contarnos Natalia Monge. Así que os invitamos el viernes, que lo vamos a pasar genial, entregando ese premio. Y bueno, pues todo esto es lo que, de momento, os tengo que contar. Y ahora ya veremos en qué nos metemos, en qué líos nos metemos con el debate. Y ahora muchas hay cosas de eh, Tertulia Zona Cero, pero antes en debate. ¿Tema de debate? ¿Existe o no existe la reencarnación?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 A favor de la reencarnación, ese. Y en contra de la reencarnación, este. Ese es Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. Muy buenas. Oye, que les he tenido entrenando, ¿eh? Aquí a cada uno en su rincón del rin. Están con unas tabletas tremendas. Eh, Porque estás a favor de la reencarnación eh? eh, pues y tienes 10 segundos. Y bueno argumentas mejor. <risa> bueno, fundamentalmente por una serie de investigaciones desarrolladas por médicos y por científicos que apuntan a, a esa posibilidad. Como digo, no son entelequias, sino que son datos, informaciones, investigaciones que han seguido eh, todos los protocolos científicos y que apuntan a esa posibilidad. A ver, Manuel, este, dinos, ¿Qué, ¿por bueno, qué? Pero, pues, A mí la reencarnación me parece una de las creencias más antinaturales ...y más injustas de toda la historia de las creencias... ...entiendo por qué se gestó... ...entiendo por qué se transmitió de Oriente a Occidente... ...pero eh, a mí me parece una creencia absolutamente antinatural. Eh, fíjate, tú decías eso mismo hace muchos años... ...y me dijiste una frase que a mí se me marcó mucho... ...la reencarnación significa que existe... ...culpas en conciencia del pecado... Claro, porque según la, la y se la paga una culpa claro, sin la, ser consciente de, de la creencia que. en la reencarnación implica que esto viene de la Supanisat que son unos textos escritos en la India a partir de en torno al 500 antes de Cristo, que en realidad no hablan de la reencarnación tal y como la entendemos. La reencarnación tal y como la entendemos tiene que ver más con la época de la colonia británica, cuando personajes como Alester Conley, como Elena Petroska-Blavansky llegaron a la India, fliparon porque la India es para flipar y arrancaron de su contexto una serie de creencias que tienen sentido allí y la creencia de la reencarnación fundamentalmente está unida a la ley del karma que implica que en la rueda de Sansara de las continuas muertes y, y, y, y transmigraciones de, del alma Eh, tenemos una vida mejor en el futuro en base a las cosas buenas que hemos hecho en esta y tenemos una vida peor en, en base a las cosas malas con lo cual, respondiendo a tu pregunta si yo ahora hubiese nacido eh, pues imagínate, ciego, sordo, mudo o con una tara, yo qué sé, con micropene o con una tara, no sé, una de estas cosas parece algo terrible, ¿no?, para nosotros pues, un, un, un tan terrible. Bueno, porque va a sobrado, pero en fin Eh pues si, es, si a mi alguien me dice no, no mira, tú estás así hecho polvo porque en otra vida fuiste Adolf Hitler A mí eso, eso no me es soluciona cosa, nada sí, sí. porque yo no soy consciente yo no, del cometido... bigotito, ya. yo no puedo arrepentirme de crímenes de los que no soy consciente, ¿no? Por eso te decía que no hay conciencia de pecado sin conciencia de pecado. Hasta ahora, acaba de poner Javier Sevillano en Twitter la pregunta, ¿quién gana el debate? Si sí, Manuel Carbellal o Miguel Pedrero, si existe o no existe la reencarnación, hasta ahora gana con un 70% Manuel carbellal pero, Miguel... Pero porque ha, dicho lo de, porque ha dicho lo de micropenes, y si no, joder. no... Cambia esto. A ver, eh, la creencia en la reencarnación... Porque eh, vas está... a ganar el debate, ¿eh? creo. No, nah, pero si no se trata... de Oye, que oye tú perviar. no escores a uno y a otro, ¿eh?, no vale. A ver... Eh, tú la, neutral. La creencia en la reencarnación eh, proviene o es algo que está en la cultura de diferentes pueblos de la Tierra o sea, la, la creencia en la transmigración de las almas es muy, muy, muy antiguo y se puede encontrar en los Upanishads y se puede encontrar en otras culturas no. y sí y en, y en, otras, y en otras tradiciones independ... anecdóticamente no, no, no, no, como no, no, de, no anecdóticamente pero independientemente de eso Eh, yo como estoy convencido que todas las creencias y todas las tradiciones se basan en algo, porque a veces creemos que los antiguos son absolutamente gilipollas, sí. y, y de pronto pues, se inventan creencias. Al igual que mmm, están recogidas experiencias cercanas a la muerte... En, en muchos textos sagrados, y al igual que estoy convencido que el libro tibetano de los muertos está basado en testimonios de experiencias cercanas a la muerte, estoy convencido que la creencia en la transmigración de las almas, la creencia en la reencarnación, está basada en experiencias personales, en gente que ha recordado sus vidas pasadas como... ...ha sucedido a lo largo de toda la historia... ...y como sucede en la actualidad... ...pero como digo, no voy a entrar en filosofías... ¿no? ...porque eso ya sería... ...meternos en, en demasiadas honduras... ...voy a dar... Datos. Y voy a dar un nombre. Ian Stevenson. Ian Stevenson era eh, un psiquiatra, fue, fue jefe del departamento de psiquiatría de la Universidad de Virginia y empezó a investigar el asunto de la reencarnación desde un punto de vista más antropológico y escéptico. Y finalmente se convenció de que el fenómeno de la reencarnación era real, pero no por una cuestión filosófica o religiosa, sino por las pruebas que obtuvo que le convencieron de algo de lo que dudaba. En un principio, cuando empezó a investigar el asunto, investigó más de 3.000 casos de niños entre 2 y 5 años que recordaban detalles de sus vidas pasadas y que este hombre y su equipo investigó durante 40 años, viajando a los lugares de los hechos y recopilando toda la información. Y son casos absolutamente increíbles de niños occidentales en Francia que ofrecen detalles de sus vidas en Sri Lanka. Y Stevenson y su equipo viajan a estos lugares y recopilan todo tipo de información y comprueban esas, esas afirmaciones. Localizan a los familiares, localizan a los hermanos, localizan a los hijos, localizan informes médicos, localizan partidas de nacimiento, absolutamente todo. Y es curioso porque en un tercio de los casos, es decir, en mil de los casos que ha investigado Stevenson, eh, estos niños recordaban incluso cómo fallecieron en una vida anterior. ¿eh? Y es muy curioso porque... Eh, Stevenson en el 50% de estos casos es decir, estamos hablando en 500 casos de niños que recordaban cómo fallecieron en una vida anterior no solamente entrevistaron a los médicos que atendieron a estos niños eh, a, estas, a estos niños que recordaban sus vidas pasadas, es decir, lo que hacían Ian Stevenson y su equipo es localizar a los familiares De, de las supuestas reencarnaciones anteriores de estos niños y comprobar todos los datos. Y tenían informes médicos, detalles de los familiares, eh, detalles de los hijos, entrevistas a, a los vecinos, es decir, con todo eso se componían un informe. Y los casos son algunos absolutamente increíbles. Me estoy acordando, por ejemplo, el caso, podría contar 200, ¿no? pero por contar algunos, de Yel Elala, era un niño de cuatro años, que en el año ochenta y tantos, él vivía en Damasco, capital de Siria, y vivía en un pueblo a unos 500 kilómetros de Damasco. Un día, su tío los lleva a la capital, porque tenía que hacer así unas gestiones, y este niño le empieza a contar que él a vivir, que él le recuerda todo, que él en otra vida fue otra persona. Estamos hablando Siria, Damasco, no estamos hablando ni siquiera en un entorno donde la creencia, en la reencarnación sea habitual, ¿no? y le describe calles, le empieza a dar nombres de sus familiares, su propio nombre, eh, y lo guía a través de las calles hasta ese lugar. ¿no? Y allí pues se encuentran con una serie de personas a las que le ofrece una serie de datos muy importantes. Bueno, este caso van a investigarlo el doctor Ian Stevenson y su equipo. Y es, es sorprendente porque en este caso este niño llega a recordar incluso la lista de las propiedades de su vida anterior. ¿eh? Llega a recordar cómo falleció, incluso varias casas, la localización de varias casas que eran de su propiedad, y llega a decir que algunos meses antes de morir escondió una suma de dinero en el bajo de una de sus casas, en, en una de las paredes concretas. Y el niño indica dónde está ese dinero, una importante suma de dinero, y allí lo encuentran. otro caso, brevemente, un niño francés. Que, por cierto, eh, Miguel... Está remontando. Ahora mismo el 41% de nuestros oyentes piensan que tiene razón y que existe la realidad. Mira, otro caso. Un niño francés eh, de cuatro años que empieza a hablar, cuando empieza a hablar, utiliza, empieza a decir palabras que los padres no entienden. Eh, este niño tiene una querencia especial por subirse a los árboles. ¿sí? Es un gran trepador y él dice, empieza a decir que es que en una vida anterior se dedicaba a recolectar cocos. ¿sí? Eh... Le encanta el arroz, le encanta el curry, habla en un idioma que los padres no entienden ni mínimamente y cuenta que él vivía en otro sitio, se dedicaba a recolectar cocos y que falleció porque le pegaron dos tiros en la cabeza pues porque tenía porque un, un enfado de un juego a las cartas. Eso contaba el lío. A causa de un enfado de un juego a las cartas. Espera. Si sí, ya eso nos quedan los 2998 siguientes espera. casos. Espera. <risa> a, a ver, <risa> ver, ver Manuel. Espera, claro, espera, si es que, que yo lo niego. Tasca, Nadie ¿eh? niega tasca. los casos no, no, no, pero, pero, pero espera, espera, puede estar toda la noche No, no, no, no, pero espera que ya pues se, que está, está remontando en la encuesta espera, mucho, ya, eh, ya está en el ahora ya se El doctor Ian Stevenson y su equipo, el llegan a este, a este chaval que le que les ofrece pues, toda esta serie de datos. Al final llegan a la conclusión de lo que está hablando este chico es cingalés. ¿sí? Da el nombre de un pueblo, ese pueblo lo localizan en Sri Lanka. ¿sí? Ian Stevenson y su equipo se van a Sri Lanka. Y allí eh, hablan con, localizan a los familiares, in, incluso a, a los padres, a los hermanos, el informe médico, el informe del fallecimiento. De este, de este hombre los informes policiales y efectivamente descubren que existía una persona con ese nombre que se dedicaba a recolectar cocos que falleció como consecuencia de una riña después de una timba de cartas que cuando salía por la puerta alguien se enfadó y le pegó dos tiros esa persona acabó en la cárcel es decir que coincidían absolutamente todos los datos y le puedo contar 200 más ver, que convencieron Manuel, a Stevenson y su equipo de, de que, que podía algo. haber algo a de ver, verdad eh, Manuel, Bueno, sí, tengo el mismo tiempo que él, espero, Ey, ¿no? No, no, no, ah, no, tienes el mismo estupendo. tiempo que él, no, no te dejo tampoco, y tampoco te voy a manipular el resultado. Tampoco Uy. me hace falta. Stevenson lo que hizo fue aplicar una hipótesis de trabajo a una serie de casos de anomalías que él recogió y aplicó la hipótesis de la reencarnación, como si hubiese cogido X casos de ovnis y aplicase la hipótesis extraterrestre, es razonable, es una hipótesis para explicar un fenómeno. Nadie niega el fenómeno, o sí porque yo ya no me fío nada de la bibliografía extranjera, no me fío nada pues no te, fíes, no te fíes no me me fío de nada absolutamente nada pero es eh, que eh, yo te puedo hablar de casos que he investigado, yo yo he hecho crisis regresiva, y yo, ¿vale? yo, entonces hablemos yo. de eso tío. no me vengas con opiniones prestadas no, no, no, Manuel no son, no son además, opiniones, son, son investigaciones perfecto, sintetizando investigaciones llevadas a cabo a mí no me consta, pero bien, sintetizando ¿cómo que no te consta? pero si está en la literatura científica ¿cómo que no te consta? no, no, si conozco los 14, incluso de, de, de, los de críticos, pero que es igual incluso, no, no es igual, incluso los críticos de Stevenson reconocen que los casos, la inmensa mayoría de los casos no, tiene, no tienen ningún tipo de tachón ahora, otra cosa es la explicación que le quieras dar, te puedes inventar que es una cuestión genética, vale, el, el recuerdo genético, pero como un niño de pero Francia recuerda una esencia, historia en lanka de 40 la años esencia. ¿puede existir la reencarnación? No sí no, puede explico claro por qué sí. abro porque entonces vamos a ver una de dos o yo sí, sí, la abro mira, para que mira, se me caiga el cerebro espera, una de dos es que, o no. yo cuando me muera me voy a reencarnar en 27 maromos o explícame tú no, no, no. cómo cojones crece la población del mundo cada año más de dónde vienen esas almas ahora me dirás no es que encarnan de otros planetas mira, porque humanos te, no te pueden te ser voy, voy dar, si crece Miguel escúchame si crece la población de la humanidad no te puede reencarnar. No, no seas no, simplista, no sa no sabemos de qué estamos Pero hablando. Pero sabemos sí, sabemos de dónde viene. No, no, no. Mira, ¿tú, sabes que que que pues, tú sabes que hay un personaje de los personajes que indican hacia una posibilidad. Me alucina ¿sí? que tú que crees en los campos morfogenéticos, es que... tú que estás entusiasmado con las teorías de Jung, tú crees en la telepatía, que crees en la retrocognición, crees en la clarividencia, y se te ocurre aplicar la hipótesis me, me más estrafalaria para explicar esos casos. Me gustaría contar algún otro caso, porque hemos hablado de personas. y a mí me gustaría contar de dónde viene la idea de la reencarnación no, pero, eso no la idea, tiene, pero eso no tiene importancia pero cómo no va a tenerla no, no, no, si sí, es quedan ocho minutos de prueba y hay que saludar prueba, todavía a Josep no te prueba, hemos dicho eh todavía nada que estás ahí es que estoy estoy estamos divertidísimos y tú estarías también aquí estoy anonadado con el debate de hoy y si me permitís meter algo de baza muy breve porque porque si no porque si no me van a cortar el cuello aquí mis amigos uh, Manuel y Miguel, eh, es incierto que, que la reencarnación eh, se haya generado en la India. Tenemos en, en, en el continente americano eh, pruebas en pinturas rupestres de hace más de 17.000 años con eh, pinturas que mm, están hablando de transmigración de las almas, que no es lo mismo que la reencarnación, pero viene a ser más o menos eh, la misma idea. Y pero ahora si me se voy se a poner... la India, si es que... Espera, no espera, que ahora me India. voy a poner... Espera, que me voy a poner ahora de tu lado y, y seguís vosotros. Y... y, y mmm, Hay que desconfiar cien de la hipnosis. Eh, yo Ajá. he practicado muchísimas hipnosis y en la hipnosis no solo se miente sino que se miente más, y es pero muy bonito. Casos, pero en estos casos, Josep, no ha habido nada de más no, no. ¿eh? eh, eh, es muy importante eso. Stevenson desconfió de la hipnosis y no utilizó ninguno dentro de sus eh, investigaciones. De esos 3.000 casos, de, no, no tomó ninguno eh, que tuviera que ver con la hipnosis. Pero conviene decirlo, porque hay mucha gente que se va a las consultas de los hipnólogos X o B, para decir, ay, quiero saber qué era yo en una reencarnación anterior. Pues miren, no, ustedes no van a saber nada de, de lo que fueron en una reencarnación pero, anterior gracias a la hipnosis, porque la hipnosis se miente y se miente mucho. Pero, pero fíjate, incluso hablando de hipnosis, que es cierto que, que es un método que, que, que deja mucho que desear en, en determinados casos, hay casos de regresiones a vidas pasadas. Además es curioso porque la mayoría de los terapeutas, médicos y psicólogos que realizan esta terapia No les interesa si existe o no la reencarnación, simplemente, Exacto, pero eso, eso es otra historia sí, Miguel, sim simplemente... porque a nivel simbólico tú claro. no si sí puedes aplicar toda una serie pero, de pero, pero ojo que yo sé, para desbloquear pero ¿vale? ojo yo sé claro, claro, no les importa si es fantasía, si es verdad, no les interesa, sino que ti tiene una finalidad terapéutica, pero en, en algunos de estos casos en algunas de estas regresiones, personas que se van a, a vidas pasadas cuentan detalles muy precisos, incluso en algunos casos. Que, que, que, que también están recogidos en la literatura científica sobre este tipo de cuestiones, personas que ofrecen detalles que no se pueden comprobar en ese momento y que luego investigaciones históricas eh, eh, determinan que, que es cierto, ¿no? Y no me puedo parar a contar un par de casos que traía preparados, pero que son absolutamente increíbles. Es decir, que esas personas ofrecen una información que en ese momento no se sabe y solo años después la investigación histórica determina que esto es absolutamente real. Pero hay otro fenómeno fascinante en el tema de la reencarnación y es que estas personas, eh, o, o sobre todo estos niños, no solamente recuerdan su vida anterior, sino que recuerdan el espacio entre vidas. Es decir, recuerdan que fallecen y se van al otro lado. hay un caso fascinante que investigó Jim Tucker, que es profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, que es, digamos, el que ha tomado el relevo de Stevenson en la investigación de estos casos. Y hay un caso fascinante de un niño que fallece Eh, que recuerda una vida entera, y dice, no, no, yo fallecí, pero es que me quedé un tiempo espiando a mi familia. ¿Mm? Y este caso es fascinante, porque este niño cuenta, dice, no, no, yo me quedé ahí espiándolos, y el, y el, y el chaval describe, dos hermanos que nacieron luego describe eh, toda una serie de circunstancias familiares, como la compra de unas tierras y un problema legal. Incluso dice que uno de sus hermanos se escapaba por la noche y se iba de fiestas, iba a las ferias, y que entonces avisó a su madre a través de un sueño. Es decir, dice que se presentó a su madre a través de un sueño y le dijo, oye, que mi hermano está haciendo esto. Y cuando Jim Tucker localiza a su familia ¿sí? en otro país, que no tenía nada que ver con el país al que pertenecía este chaval, no solamente... Eh, determina que todos estos casos que, que todas estas informaciones son reales los nombres los hermanos que luego tuvo dos hermanos incluso el banquete del hermano y lo que comieron en, en el banquete a ver si eh, no, espera eh, que ya eh, termino sino que la hablar, propia ¿sí? madre ¿sí? sino que la propia madre determina que efectivamente tuvo un sueño donde su hijo fallecido se le presenta y dice que su otro hijo su hermano está saliendo de noche y se está yendo a las ferias con malas compañías es decir cuando a tienes a ver, todo eh, esto Manuel, dinos, cuando tienes razón? todo ah. esto qué ¿Qué? A mí esto me recuerda a los ufólogos que recogen casos de avistamientos OVNI en el que te, el testigo describe algo parecido a una h y dicen son humitas porque hay una bibliografía lo no, no, no, no, sí, sí, sí. no es algo parecido igual. no no es igual pero todos muy muy sabemos concreto. que humo no existe claro. entonces cualquier intento de validar en boronespasua ah, claro, como no existe todas las informaciones que apunten a esa posibilidad como Manuel Carballal dice que no existe no existe vale el origen pero decías que, que querías claro, decir el origen o sea lo de humo Manuel. existe para ti o no, no, no, estamos como hablando la... de reencarnación no existe, no, por favor como la reencarnación no existe todo lo que apunta a la pero reencarnación es que no existe es el, el origen es de la reencarnación vale, claro es, espera, es que ahora correcto. los exégetas hinduistas actuales aquí nosotros estamos muy familiarizados con los exégetas bíblicos bueno en todas las religiones existen eruditos pero no te 4.000 40, años pero claro estoy pero es de que te están diciendo que la reencarnación tal y como la entendemos no es producto de la subanisad que es algo que fue la interpretación que hicieron los colonos occidentales y como se lo trajeron aquí la reencarnación déjame acabar no, no. Ahora, el argumento Miguel que no, que no. y luego los rebates la, la, la, la reencarnación nace de la necesidad de consuelo en las castas inferiores de la India, que saben que en esta vida no van a tener opción a nada y se consuelan pensando que en otra vida tendrán una oportunidad mejor. ¿Y cómo llega la eso a Occidente? La a través del espiritismo. Sí. ¿Y sabes casualmente no? quiénes son los que le hablan a Alan Kardec de la reencarnación? Los socialistas franceses de principios Dale, de siglo, no que, de que encontraban francés. en la reencarnación una manera de justificar la desigualdad pero, social. Claro, no, pero esta es la realidad histórica. No, no es, no es verdad, porque, Entonces, cuando alguien se encuentra, sea Stevenson de la o la cualquier secret. científico, Ay, se Dios. encuentra con una anomalía. Busca una explicación datos para esa anomalía Datos y una, Pero, datos pero muy Miguel, que no estamos discutiendo si los ovnis existen Podemos discutir la interpretación datos Esto es igual, no hay días, un montón de fenómenos no En el cerebro psipanizas. que te hacen Hay casos de personas que recuerdan Idiomas que aparentemente sí, no han no. conocido Hay trastornos Manuel. en el óvulo temporal Que explican todo eso, la, el fenómeno de Deja los la experimentos de Pershing Así que todo eso está superado ya no, no está ¿Existe superado, ¿no superado, o no la reencarnación? Es que la hipótesis de la reencarnación Es la más absurda más 40, 60, el 40% de los índices piensan que, sí, Manuel Carvellal, Miguel Pedrero, soy geniales discutiendo, Ay. pero no llegáis a ningún acuerdo. <risa> sí, hombre, cuando <risa> se toman una cervecita por ahí. Claro que sí. Ahora escuchamos las noticias de la actualidad y después continuamos, continuamos en la Rosa los Vientos con la tertulia.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 discutiendo, siguen discutiendo ¿existe la reencarnación? es la pregunta que hacemos a nuestros oyentes el debate de esta noche en la tertulia zona cero en la Rosa de los Ventos hasta ahora el 44% de los oyentes que han votado que han opinado piensan que sí que existe la reencarnación en esta segunda hora de programa, segunda hora de la Rosa de los Vientos que comienza ya mismo es hora de tertulia La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Carmeyal, con Miguel Pedrero y con Josep like them, no. Y junto a Silvia Casasola también vamos a conocer muchas cosas y muchas novedades y muchas noticias Josep, una de ellas nos habla de simios simios que adivinan el pensamiento ¿no? Bueno, eso es lo que se puede concluir de la investigación que han llevado a cabo unos investigadores liderados por Fumihiro y que no tiene nada que ver bueno, me callo ¿Con quién? Déjalo, déjalo ¿Con Déjalo, no, déjalo, Josep, déjalo, Ya que lo has dicho, te, ya te has metido un fregado Ya, ya me he puesto el en el berenjenal Pues, pues claro. nada, nada, que me cano, me cano, me cano vale, En vale, fin Vale eh, Eso es digno de mí, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí, absolutamente. Bueno, viene que viene la pedroche eh... y nadie más puede decir una cosa así. <risa> y que, eh, bueno, han llevado a cabo una serie de experimentos para probar la teoría de la mente. Y diréis, ¿qué es esto de la teoría de la mente? Bueno, pues es una habilidad que en principio era exclusiva del ser humano para conducirnos en, uh, en sociedad. Y lo que han hecho estos eh, científicos es básicamente una prueba que mmm, voy a ver si soy capaz de relatarla eh, sin, sin perderme. Imaginaos que al pobre... Eh, por, esto no son solamente chimpancés, sino que son, os lo voy a decir en un instante, eh, chimpancés, bonobos y orangutanes. En principio la familia más parecida genéticamente al, al ser humano. Bien, pues lo que le mostraron a estos simios es un vídeo en el que se puede ver a un ser humano, en este caso a un niño que está contemplando detrás de una reja, como un simio de palo, es decir, un señor vestido de mono, entra en la habitación contigua, es decir, al otro lado de la reja, y coloca un objeto eh, que esconde en una caja. Al lado hay otra caja similar que está absolutamente vacía. Cuando el niño se esconde, es decir, desaparece de la escena, lo que hace el simio es cambiar el objeto hacia el lugar Eh, en el que no había nada, es decir, el, el, el niño no sabe en cuál de las dos cajas está oculto el objeto en cuestión. Bien, pues con una serie de, eh, digamos de software que, eh, ocular, es decir, que detecta lo que está mirando el simio en, en todo momento, eh, digamos que anticipa lo, lo, que, lo que va a suceder. Eh, ...como si hubiera una, una suerte de eh, predicción eh, de, del, del movimiento eh, que va a hacer el niño cuando entre en la habitación. La lógica nos dice que eh, él tiene el 50% de probabilidades de, de acertar donde se encuentra. Pero obviamente eh, lo que hace el ser humano es ir al lugar... Eh, que por última vez escondía el objeto, que él vio que escondía el objeto. Bien, pues los simios hacían exactamente lo mismo que los seres humanos. A continuación hicieron el mismo experimento, pero con eh, paneles eh, opacos, pero que en realidad uno de ellos era traslúcido, es decir, que el ser humano estaba viendo qué es lo que, lo que sucedía al, al otro lado y cuando le daba el cambiazo, el mono prestaba atención al lugar donde había dado el cambiazo, es decir, que de alguna manera anticipaban el, eh, el movimiento y el pensamiento. Ahora, la pregunta es, ¿entendieron realmente que eh, esto era, digamos, un, un procedimiento eh, de, de escondidas o realmente se fijaron en el último lugar que ellos vieron el objeto. Pues esta es la cuestión que hay que dirimir ahora mismo. Están muy excitados ante la posibilidad de que el funcionamiento mental de los simios sea tan parecido al de los humanos, que salvo en la lengua, eh, eh, estén, estén muy, muy, eh, muy parecidos a nosotros. Y ellos creen que en realidad lo que estamos es compartiendo esa habilidad eh, con estos primos evolutivos, eh, evolutivos y que lo que plantean es continuar refinando los métodos y los eh, experimentos para probar eh, otras alternativas no mentalistas a la teoría de la mente en animales no humanos. Así que, chicos, ya lo sabéis, si os roba un mono la cartera es porque no la habéis escondido bien, porque sabía dónde estaba. Anticipan el pensamiento. Es que son muy parecidos a nosotros porque nosotros somos también simios Eso es importante obviamente. Eh, que Obviamente, obviamente. Eh, eh, Ellos adivinan... El Esto si lo hubieras dicho claro. en el siglo XVIII te hubieran quemado, Bruno, pero sí, sí, hoy día sí. yo hoy creo día, que para, todo el mundo nada, lo admite. Para nada, para nada. Aunque como vamos para tiene, atrás tiene y al, ya al creemos al que al la madre, Tierra ¿eh? es plana... Sí, sí, sí, yo creo que to, todo un poquito. Bueno, menos los, Manuel. <risa> los simios adivinan el pensamiento y en los trabajos buscan personas con capacidades psíquicas. Bueno, es, es, esta es una historia tremendamente llamativa. Es un largo reportaje que ha publicado el diario británico de Guardia Y la verdad es que es, es muy, muy muy llamativo, ¿no? Parte de unas declaraciones de una doctora, Julia Mosbrights, es eh, ella es profesora de psicología en la, universidad de, en, en la Universidad de Northwestern, en los Estados Unidos, y es coautora de un libro que se titula El código de la premonición, ¿eh? que como os podéis imaginar, pues bueno, ofrece una serie de investigaciones que ha realizado sobre el fenómeno de la precognición y también una serie de prácticas y de ejercicios para digamos para, para poder practicar esa esa, pre esa precognición para que todos nosotros podamos eh, practicar ejercicios de precognición bueno pues la entrevistan en, en el diario de guardia y ella habla de algo muy curioso y es de la de la economía o del negocio, de la precognición. Es decir, que cada vez hay más empresas de presuntos dotados eh, psíquicos que se dedican a vender sus habilidades sus habilidades psíquicas a empresarios, a inversores eh, e incluso a, a gobiernos. ¿no? Y, y la doctora Julia pues, comenta que que cada vez esta economía va creciendo y que según sus datos y según sus investigaciones hay bastantes empresas que se dedican a esto y les va muy bien y ofrece una cifra que yo no sé ser, si será real, a mí me parece muy exagerada. Ella dice que este tipo de empresas que utilizan a psíquicos para realizar premoniciones sobre... El sistema financiero mueve alrededor de 2000 millones de dólares al año en los Estados Unidos. A mí, me parece, a mí me parece un poco a exagerado. Me parece, una me parece un poco exagerado, pero en, en este reportaje del diario The Guardian pues hablan con algunos de los CEOs de estas empresas de psíquicos. Y, y una de las que tiene más éxito se llama Atención, ¿no? Que esto ya es eh, absolutamente exótico. A, a, se... a ver, que, eh, estamos esperando la crisis y la va a provocar Miguel. <risa> bueno, pues yo creo que sí, sí. que esto a lo mejor a alguna provoca. Esta empresa se llama CryptoWeaving, ¿no? Y, y, ¿Y lo que trata es de...? <risa> sí sí ¿Qué? Creo que ha dicho CryptoWeaving, <risa> <risa> algo así. No, es que me lo ha parecido. Algo así, CryptoWeaving. Un bueno pues, eh, eso <risa> eh, a ver cripto cripto, bullying, cripto bedding, bueno a a ver, cripto, es una empresa o bodas críticas que también puede ser eso wedding, ¿eh? de wedding, sí, es, es una empresa que formada por Qué una tontería. serie de, por una ¿verdad? serie de psíquicos que se dedica a predecir tendencias de las criptomonedas pues para, para los inversores no es decir una serie de psíquicos que ofrecen o predicen tendencias de las criptomonedas y que además uno puede obtener esa información predictiva sobre cómo se van a comportar Yo es que las... no me veo a Sandro Rey <risa> diciendo <risa> la tendencia del Bitcoin El Bitcoin, Bitcoin va ¿eh? a subir no, no, no, sí, sí, sí, pero, La lira va a bajar Pero fíjate que te, que te puedes suscribir eh, desde un euro eh y desde un dólar, perdón, y de ahí uy, y de ahí, y de ahí sí, para arriba y de ahí para arriba, es decir, oye, después... ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer el negocio. Sí, solo hace falta tener una jeta, claro, de eh, te claro. suscribes, luego La a única ver a, ¿a qué capacidad que se necesita. Oye, pues esta empresa que se sepa tiene actualmente 20.000 suscriptores. Que pagan que son 20.000 euros Fíjate, claro. no, Oye, eh, esos son los que menos pagan claro, esos si tú, son los de un a, pues, euro es de, claro, a partir de. claro, a partir de si tú pagas un dólar tienes acceso a cierta información mínima pero de ahí para arriba pues cada vez tienes oh, acceso a más información que te puede permitir pues invertir mejor en las criptomonedas ¿no? ¿Tú, tú sabes que solo en España según el Ministerio de Hacienda Los videntes, los profesionales de las uh -huh. mancias, mueven más de 3.000 millones de euros al año. Claro, si esto lo dice Hacienda, es porque está hablando del registro legal, uh -huh. que es la mínima parte, claro, porque la claro. mayoría trabaja en negro. Entonces, esto es calderilla. Sí, ¿sí? pues mira, si estamos ¿Esto, hablando, no se ha Manuel, esto, es un chollo. esto da mucho miedo, ¿eh? Sí, estafa... sí, ya sé por dónde vas, pero sí. antes de seguirte el hilo, eh, a mí esto me, no, no es nada extraño, puede parecer una noticia estrambótica, pero si supiésemos la cantidad de banqueros de empresarios, de políticos que tienen sus videntes de cabecera, o sea, el duplex espectacular que tenía rappel en el centro de Madrid, eso no, no es porque le ha tocado la lotería, eso es porque tiene una cartera por la de clientes también, y por sus 908 en la época ya, de los 908 y, dice, bueno, ¿y por qué le llaman a él en el 908? Pues porque es un tío conocido y porque genera dinero, sí, o sea, es, es cierto f... que hay muchas empresas aquí la, aquí la clave, según yo veo es eh, que los Jetas estos, porque yo desde luego creo que son jetas Hombre, lo que hacen favor. es, eh, eh, digamos, eh, publicar noticias en prensa que les den o, o noticias en, en web que les den de alguna manera fama y eso atraiga a inversores, no inversores, sí inversores pero en monedas que eh, al final aquí el que gana seguro es el vidente. Luego ya veremos si encima, porque claro, tienes el 50% de que tu inversión haya dado eh, resultados. Eh, resultados o haya eh, fallado. Claro, el, el 50% que le ha ido bien, habla a los demás que le ha ido bien, y no, con lo no cual consigues eso, el otro 100%. Que, vamos, hay, pero pero fíjate, es que con lo, no lo no seguro y, y lo, lo se... loco que, que, que, es, que es invertir en bolsa, pues bueno, tanto puedes irte a un vidente como a un especialista en visión remota como puede ser un experto financiero porque en sí, muchas sea, ocasiones te podrán decir lo mismo esto Manuel nos da mucho, mucho miedo. miedo ¿y sí. por qué nos gusta el miedo? esto es lo que intenta responder el doctor Frank Andrew en, en un artículo publicado en la revista Psychology Today en el que bueno dice algo que ya todos sabemos que nos encanta pasar miedo ¿no? nos da, nos da mucho morbo pero ahí lo pone. que pero él lo que ha intentado es responder a por qué causas. Eh, nos gusta tanto las películas de terror, o nos vamos a un parque de atracciones y nos metemos en la Casa del Terror, que es terrorífico, o nos subimos a las montañas rusas y esas cosas que dan, dan mucho susto. Y él eh, sugiere, ha revisado varias teorías que podrían explicarlo, y la verdad es que hace algunas reflexiones bastante interesantes. Por un lado, habría una explicación genética, según él. Y esto está relacionado con la misma ventaja evolutiva, él lo pone como ejemplo, y a mí me pareció llamativo, que nos daría eh, los chismes. ¿Por qué somos tan cotillas? Porque nos encanta hablar de otras personas y, y el chismorreo. Según eh, Macandrio, esto tendría que ver con que en las tribus primitivas también se intentaba saber qué es lo que hacían las personas poderosas para tener una ventaja táctica sobre otras tribus que pudiesen atacarles, Él argumenta que les interesaba saber ya en tiempos tan remotos quién se acostaba con quién, quién cazaba con quién, qué tipo de armas utilizaban, porque eso podía tener una ventaja... El poder, el poder de la información. Exactamente, eso viene de, de muy antiguo, de la misma forma que nos sentimos igualmente intrigados por las personas que han tenido un gran éxito Las, las revistas de la prensa del corazón están repletas de ejemplos, ¿no? él dice que porque eso también podría darnos ideas para intentar imitarlas y conseguir ese mismo éxito, y entonces, partiendo de ese, de ese razonamiento, él asegura que nuestro disfrute por cosas como las películas de terror o las casas embrujadas o los pasajes del terror en los parques de atracciones, inconscientemente nos podrían generar un aprendizaje estratégico en el caso de que en una situación real tuviésemos que vernos en, una, en, una, en algo parecido, ¿no? O, o, o sea, darnos... sufrir pánico. Exactamente. Por eso eh, nos gusta ver una película en la seguridad de una sala de cine o en el salón de nuestra casa, donde un asesino en serie siempre acuchilla a chicas rubias que suben las escaleras en vez de irse por la puerta atrás. Y no me es lo que hay que hacer. No, te tienes que pegar al protagonista, entonces te salvas. Entonces te salvas, claro, al chico, ¿no? pues O a la chica. Entonces, eh, lo que él dice, claro, es que esto nos puede dar una información útil y que tiene esa, esa explicación genética. Sin embargo hay otra explicación neurológica que tiene que ver con la hiperactivación del cerebro que se produce y con las sustancias que genera nuestro cerebro al vernos en una situación o ante una escena de terror pero sabiendo que estamos totalmente seguros y que no corremos ningún riesgo físico Entonces, estas serían dos posibles explicaciones desde la genética y desde la neurofisiología para explicar esa realidad que es indiscutible que nos encanta pasar miedo una realidad indiscutible es que hay una carrera O a lo mejor, espera, o a lo mejor es que nos viene otra vida, entre Júpiter y Saturno. Y Saturno ha superado a Júpiter, ¿no? Sí, hasta la fecha decían que el ah. planeta que tenía mayores eh, más cantidad de lunas era Júpiter, que tenía 79. Y resulta que ahora Saturno pues le ha ganado por goleada. Eh, ahora tiene... 82 lunitas. ¿Y por qué se sabe esto? Pues porque hay un telescopio que se llama Subaru. Es un telescopio que está situado en el volcán Mauna Kea de Hawái. Y se está dedicando, por eso lo, lo matizo, se está dedicando a completar el inventario de pequeñas lunas alrededor de planetas gigantes. O sea que seguramente dentro de X días recibiremos nuevas noticias de otras lunas que ha descubierto este telescopio bueno o sea, en total... queremos desvelar los misterios de otros de otras galaxias y no sabemos ni cuántas lunas tenemos a tres planetas eh, exactamente. Exactamente. que es un poco triste eh. en total han descubierto 29 lunas más eh, de Saturno dicen que las que están más próximas al planeta tardan dos años en orbitarlo y las que están más, más lejos tardarían tres años tenían que haberse preguntado a, a Sixto o a Saulo Sabag y ya se lo habrían dicho Así que, pues bueno, y bueno, también de... pues, Ya que dices esta ironía, eh, Manuel, eh, yo recuerdo en un debate de televisión con Sixto cuando decía aquello de los Shendras, que se viajaba hasta las lunas de Júpiter y tal, y decía, bueno, ¿cómo es un amanecer en, en, pues en, en Europa, ¿no? por ejemplo? Eh, o Ganímedes. Y, y claro, ninguno me decía que. Tenía que haber allí un pedazo de planeta que lo tapaba todo y luego lunitas para y vender. No, pues te, te descubrían una, dos. Pues imagínate con un cielo con veintitantas lunas. Manda huevos. Y claro, esto... claro, claro. Bueno, pues fijaros, Saturno con sus anillitos tiene 82. Y bueno, y las que son más más conocidas y más famosas son Titán y Encelado. Y bueno, y que de, de, de dar algunas características. Pues por ejemplo, la primera, que es Titán, es la más grande, la que tiene de todas las 82, otra la más grande de todas. Y, y la otra es la que tiene la atmósfera, pues eh, pues en realidad es que la consideran que es que está helada porque es un mundo helado de 500 kilómetros de diámetro. Ahí hay nada. Así que claro, luego nos hacemos la pregunta, ¿habrá vida con esta cantidad de lunas y esta cantidad de planetas? Algo tiene que haber. Y aunque en sea losos, lado es fría, sitios, fría, los, una fría, fría, una vida fría. pero de, de los mundos que tiene esa posibilidad. ¿Te o sea, si imaginas que aterrizo bajan pingüinos? Pero si es cierto que, por ejemplo, eh, Júpiter, las cinco grandes hay lunas, el cinco grandes satélites de Júpiter, hace que Júpiter sea casi como un sistema, porque son muy grandes. Eh, Io, Europa, caristo Ganímedes Y, y no sé cuál es la otra, ¿no? Pero son muy grandes. Entonces hace que eso sea como, como un mundo, como un sistema solar, eh, prácticamente pequeño. Por cierto, sobre cosas eh, que pasaron. Franco, Uy, eh, otra vez. Eh, sí, pero. Lo, ¿Dónde lo van a llevar una vez que lo sacan del Valle de los Caídos? Eh, porque no gente... podía dar es idea pero Ese no, es el sé el yo. Sí, no sé yo sí sería muy recomendable porque dicen que va a salir de ahí dicen eh dice bueno eh. igual ya ha salido sí sí igual sí. ya ha salido porque si se ha cerrado este fin de semana igual mañana nos llevamos una sorpresa pero hay muchas opciones o sea, ya ya entiendo no... todo lo del abanderado del, del <risas> La ciudadanía española... Paira una farola es, junto al Bernabéu. Oye, Pobre lo que pasa es que, es que si no sale, que, con que no levante la cabeza. Caerista, por Pobre favor, hombre, que, que además tenía experiencia demasiado, ¿eh? Que le podía haber pasado algo... Evidentemente, no, no. Yo he no visto quitado. pegarse unas cuantas de esas... Muy serias. Yo creo que es que y, vio y que... Y te has pegado alguna. Yo me he pegado más una, pero nunca me he quedado enganchada a una farola. Mira, gracias a Dios, tampoco he saltado nunca delante de un, un rey. Que lo que le pa... <risa> yo me ofrezco para el próximo desfile, lo, si quiere. Que yo lo que le pasó es que le enviaron un WhatsApp diciendo que había salido Franco y fue lo que le pasó. Y se descartó ahí en la maniobra, <risa> sí. claro. Bueno, pues ahí... Hay... Franco lo pueden llevar. La ciudadanía a, española es al, muy generosa. Al lado, la pero... Tenemos otra idea. ¿Y por sí. qué no llevarlo al palmar de Troya? Al palmar de Troya. Esta es una iniciativa de las muchas, no es la única, pero es una iniciativa que ha iniciado eh, un un eh, devoto de la Iglesia Palmariana, de la Orden de la Santa Faz, del de Palmar de Troya, Manuel Peña Morales, en la plataforma de internetchange.org, que es una plataforma para recoger firmas, y donde ha planteado muy seriamente uh -huh. qué le parecía eh, lo más razonable eh, para llevar los restos de, del caudillo, la catedral de la Iglesia Palmariana, basándose en un argumento muy razonable, Y es que eh, la Iglesia Palmariana, la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, que eh, fundó el Papa Clemente, eh, acepta todos los santos canonizados por la Iglesia Romana hasta la muerte de Pablo, eh, de Pablo VI en 1978, fecha en la que eh, el Papa Clemente se postuló como nuevo pontífice de la Iglesia Católica, Y, y palmariana, y a partir de ahí comenzaron a canonizar a sus propios santos, y como Franco es un santo reconocido por la Iglesia palmariana, al igual que San Luis Carrero Blanco, San José Antonio Primo de Rivera y San José María Escriba de Balaguer... No tiene ideología política eso. ¿sí? No, ve, no, no, es, una, no. No, es una, un hecho místico, eh, demostrado. En una mente muy abierta. Estos votan a Errejón, ¿no? Pues, no, no. Qué <risa> malo. Pues eh, en la iglesia palmariana existe ya, de hecho, una estatua una efigie del caudillo entre las distintas estatuas que decoran cierto, la cúpula. ¿Cuánto son en la Iglesia Palmariana? En la Iglesia Palmariana no lo sé, pero hasta ahora la campaña para llevar a Franco al Palmar tiene ya... Trece votos en Chains.org. <risa> wow. bueno, pues bueno, mira, no. va a tener 14 porque esto lo voto yo. ¿eh? Puede <risa> ser increíble. No, no, ¿no? Espera, no espera que hay más opciones. además no se puede entrar. Hay o sea. más sería opciones estupendo. porque Antonio Riva González ha sugerido otra posibilidad. Y en la misma plataforma, Chains.org ha, eh, digamos que ha postulado que el lugar más apropiado para que descansen por el resto de la eternidad los, los, los restos mortales del caudillo... ...por una razón muy lógica... ...es el Santuario de Covadonga... ...que es donde verdaderamente nació... ...la España tal y como la conocemos... Ah, eh, Así Pelayo, Pelayo. Él la, la ha Pelayo, ...oye, y va y ganando... Ay, Dios, va ganando a la propuesta... ...lo de llevarlo a Covadonga... Eh, ...va ganando a la propuesta del Palmar de Troya... ...porque han votado 15 sabes, personas... ...va con dos votos de diferencia... ...está reñido todavía... Eh, <ríe> Joder, <ríe> la, la, ...la opción... ...se nos está yendo la cabeza... Bueno, hay otros cachondos que tienen muchos más votos que en la misma plataforma han sugerido, como tercera propuesta para depositar ah, los bueno. restos de Franco, en agradecimiento a Cataluña. El resto de España no, cederá no, el cuerpo no, no, no, no, del caudillo para que descanse en la sagrada familia de Barcelona. <risa> no, no, no, esta, bueno, lo siento, yo sé el... pero esta no lleva creo. ya 151.000 firmas de apoyo. O sea, que me parece que Franco se va a quedar sin el palmar Y cinco balongas. ¡Ay, qué bueno! Los españoles son unos cachones. ¿no? Ahora que os lo para, ahí, para que lo disfrutéis. Oh, oh, ¡Qué oh, barbaridad! Bueno, pues Todos no... con la estelada haciendo reverencias. Oye, yo, bueno, yo Tate, creo todo el, que el palmar sería un Discutiendo lugar... entre y el Pardo. colin es Si nadie se le había ocurrido la idea del palmar de Troya. Yo lo del claro. palmar lo veo, porque sí, es que además es que el, el recinto, sí, sí, si lo habéis sí. visitado, sabéis que no se puede entrar. De manera sí. que eh, eh, se evita sí, la sí. posibilidad de que los nostálgicos vayan a rendirle culto. Eh, es fantástico. No, pero es que los panar. nostálgicos ya están dentro. Sí, <risa> de es que es que ya están. Bueno, pues ya está, porque se quedan ahí con él. Claro. Joder, magnífico. Sí, sí, es una opción estupenda, ¿eh? Bueno, bueno, pues va a ser estupendo. Y va Creo ser... que el presidente Sánchez, que nos estará oyendo, sí, ya puede tomar nota. A mí, y mira, a, mí, se sí, se a mí lo la de la paparita. Sagrada Familia. <risa> <risa> no ha nos ha llegado al alma. Sí. Desde lo A los que trece votos, y el trece con la... Bueno, no sé. Bueno, no el sé de yo yo que lleva quince, ¿eh? Yo lo que haría es mandarle un email a todos los que se suscribieron a la iniciativa del la 51 y asaltamos <risa> el palmar, que eso sería oh, Bueno, estaría muy qué bien bueno. si sí, vamos a hacer esa iniciativa, ¿eh? A todos no nos pueden parar, ese sería el lema. Claro. Bueno, a todos no nos pueden excomulgar, ese sería el sí. lema más correcto. <risa> a, a ver, no rocas tiempo. australianas, ¿eh? tienen la prueba dentro de la vida más antigua Joseph Eh, así es, ¿sabéis lo que es un estromatolito? Hombre, de toda la vida Hombre, vamos <risa> Bueno, pues un estromatolito Es una estructura microbiana Que se ha fosilizado Seguro que os acordáis del 84001 eh, Que se encontró en el, eh, en el cráter Allan Hills de la Antártida ¿no? Que llevaba ahí la, la, eh, Una serie de filamentos Que hubo una gran polémica acerca de si era o no Era vida marciana Bueno, pues la vida terrestre Está, según Rafael, ojo, no el cantante, ¿eh? Eh, Rafael Baumgarder, del Centro Australiano, si es que debe ser alemán o de hijos alemanes, del Centro Australiano de astrobiología y Martin Van Kramendorn, estos evidentemente de, de, de, han, han parido a la misma madre, Universidad de Nueva York. familia sur? del que se tiró del, del globo, ¿no? ¿no? estratosférico. Es, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pues eh, abrimos segundo por parte de madre Según han publicado en la revista Geology, eh, han encontrado los restos microbianos excepcionalmente conservados en algunas de las rocas más antiguas del planeta que se ubican concretamente en Australia Occidental, en una región que se llama Pilbara y que eh, están en concreto en una formación que se conoce como la formación Dreser. Bueno, pues este la, la formación fue descubierta en los años 80, pero lo que han descubierto ahora estos eh, científicos de nombre impronunciable es eh, esa marca de la, de la vida y para ellos... Eh, aseguran pues, que puede mostrar al mundo que estos estro, estromatolitos son la evidencia definitiva de la vida más temprana en la Tierra. Eh, este, eh, su otro colega el, eh, y coautor del estudio, Van Kranendong, asegura que el descubrimiento es el intento más certero para demostrar la existencia de una vida tan antigua y que representa un avance importante en nuestro conocimiento de estas rocas, en la ciencia de las investigaciones de la vida temprana y en general, y más específicamente en la búsqueda de vida en Marte. Por eso hacía yo eh, la coña al principio, pero es que realmente el estudio de estas eh, eh, huellas de la vida, porque realmente el, lo fosilizado eh, sabéis que es el hueco, ¿no? es la moldura eh, del, de lo que debió de ser esa vida primigenia es muy parecida a la que se encontró, insisto, en el planeta Marte y que todavía tiene, fijaos desde el año 84, todavía hay científicos que no admiten que ese meteorito eh, tenía, tenía restos de la, de la vida. Bueno, pues básicamente esto eh, y deciros que estos estromatolitos de la formación Dresser generalmente se obtienen de la superficie de la roca y que por lo tanto en general suelen estar muy degradados por culpa de la lluvia del viento en definitiva de lo que es la erosión pero eh, para este estudio los científicos trabajaron con muestras que se tomaron bajo el perfil de, de, de esta de estas rocas no y han encontrado pues eso las huellas biológicas excepcionalmente bien conservadas un nuevo estudio revela a qué edad te conviertes en tu padre o en tu madre ay, ¿Qué es esto silvia ay pues para que veas que al final todos caemos <risa> porque claro cuando eres pequeño este, los tenemos como ejemplo ¿no? diciendo son nuestros seres nuestros héroes nuestras heroínas luego ya cuando vas eh, creciendo un poquito ya les vas viendo los fallos los defectos pero luego llega un momento pues si que ya, dices, ya mi hijo cuando le acompaña a llevar a las notas me dice que, que no que no me ponga a su lado fíjate <risa> fíjate vergüenza. fíjate imagínate fíjate eh, eh, eh, he sido todo para él y ahora no me quiere y ahora ni ya que nada. y eso notas, que claro. todavía no tiene un, una nota novia que, que se haya la fija de toda claro la vida, no, ¿eh? cuando bueno, la tenga, bueno. imagínate. Pero si sí es cierto que llega un momento en que, aunque no lo queramos, empezamos a decir las frases, empezamos a comportarnos con ciertas manías similares. Y entonces pues resulta que hay un estudio que se ha hecho, eh, y bueno, pues eh, han sacado una media de edad en la que es, eh, las mujeres eh, se empiezan a sentir muy similares a sus madres y en la que los hombres se empiezan a sentir muy similares a sus padres. Edades. Para las mujeres, con los con 33 años, ¿vale? Y en cambio, para los hombres es un añito más, ¿eh? Tampoco hay mucha diferencia. Con 34 ¿Y por qué? qué? son los factores que determinan que ya te empieces a sentir como con características similares? Pues, por ejemplo... Cuando le dices a Miguel Pedrero, cómete la sopa y ni ovni ni ovna. <risa> Entonces ya empiezas a ser como tu madre. Eso también. Pues, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la maternidad, porque es como que empatizas más, ¿no?, con tu madre. Porque dices, jolín, eh, pobre mujer, la, la, la, la aspicia que le está haciendo yo cuando era más jovencita y ahora me estoy acordando de lo que le hacía. Y luego también te dicen que los primeros signos de envejecimiento, ¿no? Como que empiezas ya a sentirte un poquito más mayor, entonces es más comprensivo y ese tipo de cosas. Pero también hay otros factores, que te empiecen a gustar los mismos programas de televisión o de radio, oh my God. que te empiecen a gustar los mismos hobbies... ...y que, lo que decíamos... ...que aunque diga, digas... ...yo jamás voy a decir esta frase que la odio... ...pues cuando te quieres dar cuenta... ...tienes un hijo y le dices absolutamente lo mismo... ...y en ese momento dices... ah, ...¿qué estoy haciendo? ...si es que soy igual... <risa> ...y no lo puedes evitar... ...bueno, pues en el caso de los hombres... ...los factores que también determinan... ...que sean parecidos es... ...la paternidad... porque también lo mismo, empatizas un poco... La calvicie, que dice, oh, muy las entradas, ¡uh, qué poco pelo me está quedando! ¡Uy, uh, padre mía! Pero no sé por qué todos me miráis a mí. Atentos, atentos. <ríe> no, no, no lo sé. Empiezas a tener, esto es un poquito también machista, pero porque también puede pasar en las mujeres, empiezas a tener las ideas similares, eh, políticas, ideas similares y de ver la vida en general, y luego algo que por lo visto es muy característico, que es cuando ya te empieza a tocar el bolsillo que dices, apaga la luz deja el teléfono, no sé qué entonces, todo ese tipo de cosas son los factores característicos que es cuando ya estamos pareciéndonos a nuestra madre o a nuestro padre, así que queridos oyentes si os pasa esto, pues ya sabéis que no queda remedio Un síntoma es, de así. La edad. es así vamos a hablar ahora, Miguel Pedrero de los mayas, de maya sí, además esta, esta noticia yo creo que es muy instructiva y muy reveladora, porque lo que indica es que eh, pequeños cambios en el entorno, pequeños cambios en, en, en la Tierra, eh, pueden provocar incluso cambios globales en el clima. Esto parte de un estudio desarrollado por una serie de investigadores de la Universidad de Texas, y ellos estudiaron alrededor de 250 kilómetros cuadrados en el sur de Belice. Y lo que descubrieron es que los antiguos mayas, cambiaron significativamente su entorno. Es decir, crearon una serie de humedales que les servían tanto para la agricultura como una auténtica red de transporte eh, eh, eh, a través de la cual viajaban con canoas. Es decir, una extensísima red de humedales. ¿Esto qué significaba? Bueno, esto significó que tuvieron que talar muchos árboles, que tuvieron que quemar muchísimos árboles... Y que, y que esto, durante bastantes siglos, los investigadores creen que entre los siglos I y XI después de Cristo... ...provocaron eh, unas enormes emisiones de gases de efecto invernadero. No solamente eh, emitieron CO2 para la construcción de estos, de estos humedales, sino eh, también metano... Y, y según los investigadores, eh, esta época coincide con una, eh, un crecimiento de tasa de CO2 en la atmósfera, de CO2 y de metano. Es decir, que la conclusión a la que llegaron es que un pueblo en un lugar determinado de la Tierra, en una época absolutamente preindustrial, es decir, mucho antes de, de la industrialización, estamos hablando, recuerdo, entre los siglos I y once después de Cristo por los mayas lo que provocaron es un cambio significativo en todo el planeta del clima es decir, si esto pasó hace tantísimos años por parte de un simple pueblo de un pueblo que existía en un lugar determinado y sin ningún tipo de tecnología industrial imaginaros lo que estamos provocando los seres humanos desde la época de la revolución industrial hasta ahora en, en el clima. Es decir, yo creo que es absolutamente indudable que estamos provocando un cambio climático. Es cierto, porque muchas veces los escépticos lo que dicen o no, no, pero si cambios climáticos se han ha producido. Habido siempre. ha habido siempre, se han producido a lo largo de toda la historia. Es cierto. Pero Todos los indicadores científicos, todos los estudios científicos lo que indican es que nosotros estamos acelerando ese cambio eso climático, es. es decir, eso que debería durar miles de años y por lo tanto a los seres que vivimos sobre la Tierra, nos daría tiempo a adaptarnos a ese cambio climático, lo estamos provocando en apenas 150 y 200 años y acelerándolo exponencialmente en las últimas décadas. Por lo tanto, no tenemos forma de adaptarnos a esos enormes cambios muy abruptos que se van a producir en este planeta. Y yo creo que este es un asunto absolutamente capital. Hasta los partidos políticos ya lo están considerando que es un asunto capital, y los grandes líderes internacionales se están reuniendo para intentar hacer algo, porque es cierto que cada uno tiene... Sí son in... los culpables. Claro que son claro, los... Bueno, que sí son pero... Unos... bueno, pero los culpables... Eh, claro... tal y absolutamente. Bueno, eh, los eh, líderes eh... y los políticos son los culpables sistema, del cambio climático. Es un sistema, es una forma de vida. Si, que, si queremos luchar contra el cambio climático, revertirlo, al menos aminorar los efectos que, va a, que van a causar sobre nosotros dentro de 15, 20 o 30 años y tenemos una década para actuar. ¿eh? No, no, además es que te lo han dicho que en el 2050 como no se haga este tipo de cambio, ya no hay cuenta atrás. No, no hay cuenta atrás, es decir, eh, te, te, tenemos nada, una década, dos décadas, 25 años para actuar e intentar aminorar los efectos que ya sabemos que se nos van a venir encima. Pero si queremos hacer eso significa un cambio profundo, un cambio profundo de, moda, de modo de vida, uh -huh. un cambio profundo en nuestra relación con, con, todo. con todo, con la tecnología, con, con los viajes, comida, con la comida. Con los transportes, con todo. Es un cambio de sistema de vida. ¿Y esto cómo se hace? No es sencillo. Por lo tanto, a veces no culpemos tanto a los líderes, sino que es un, un sistema que nos va a afectar a todos. Y, y esos cambios significan que los líderes lleguen a acuerdos, lleguen a pactos, y es muy difícil cuando cada país, cuando cada bloque de países incluso lucha por una serie de objetivos geostratégicos ¿cómo cambias eso? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo combinas? la competencia geoestratégica y económica que existe y existirá sí, siempre sí, sí. con la necesidad de cambiar un sistema es muy complicado. Estos días no han entregado eh, por los políticos cambian, pero puedes cambiar tú. Sí, por, mm. bueno, por, por eso y no me, lo hacemos. Bueno, pero por, por eso y, me, me parece gente ha cambiado, creo. Sí, o, o está, cambiando, está cambiando, está cambiando. Está cambiando mucho más rápido está que los políticos y la clase política. Indudablemente los y jóvenes, está presionando. cuatro jóvenes. No, sí, pero más rápido que los políticos, los políticos están diciendo y no haciendo sí, no. sí. sí y los jóvenes están haciendo y no diciendo sí, yo, yo quería. Y, y, los, Por... y están empujando y son ellos, son este tipo de movimientos los que están empujando y están visibilizando un problema que está ahí que todos los líderes mundiales conocen que se habla en, la, en las grandes reuniones en el, en el G20 En, en la ONU, incluso en el Bilderberg ¿no? o en la trilateral, es decir se habla de este asunto y se habla de cómo el cambio climático va a cambiar incluso las relaciones geoestratégicas y los países ya se están preparando. Algo quería decir eh, Sí, porque coñe, os, os habéis coñé. venido al futuro eh, que es el presente, porque estábamos hablando de los mayas y aunque eh, segundo Palabra por palabra eh, todo lo que ha dicho Miguel de la cuestión actual, si me gustaría hacer una reflexión al estudio de estos eh, científicos de la Universidad de Austin, porque el uh, muestreo que han tomado es del siglo I al siglo XI. Coño, estamos hablando de mil años, de un milenio. Claro. Estamos hablando de una muestra brutal. Y pre pregunto yo, ¿el CO2... ...porque ellos talaban árboles... ...no quemaban la selva... ...de donde salía el CO2... ...y el metano que era de los pedos que se tiraban... ...igual que las vacas... ...no, no es ninguna broma... ...tú sabes Bruno... ...porque además nos tocó abordar ese tema en, en cuatro ...cuando estábamos juntos en Chanel, eh, con el ...nos reíamos... ...pero es que el, el tema de la ganadería... ...específicamente del metano... ...de los pedos de las vacas... Sí, ...es uno de los principales contaminantes... Sí, sí, eh, de, del, ...del metano en la atmósfera... ...por lo tanto no sé yo si a lo largo de mil años lograron tener tantas vacas como hoy eh, para generar cambios <risa> significativos a nivel global, porque es lo que has, es lo que has dicho. O, o, vamos, vamos a, mí a ver, aquí, poco... hay, aquí hay que hacer como MadMats, que, que se la veía a, tian, a Tina Turner cogiendo el metano de los cerdos y lo hacía combustible. O sea que sí ya está, <risa> hecho. Eh, sí, lo que quiero decir es que me parece exagerado el resultado que han llegado que han hecho además a través del sistema este de LIDAR, que es el, el, el eh, digamos, por Coli, ahora no me va a salir el nombre, Coli, Coli. Eso. Colormetría, ¿vale? Colirometría, o como coño se llama, eh, establecen una serie de cambios en la selva eh, que, que no solo les permite ver cambios sustanciales en el nivel de verde, sino también lo que hay debajo. Entonces, no sé yo si este es bueno, un método... Bueno, no, no, no creo de verdad que sea tan que exagerado, porque estamos hablando de mil años, estamos hablando de la tala. De, de, de muchísimos árboles y además ha hablado de doscientos cincuenta mil kilómetros sí o sea. bueno y y, a, y además además esta cuestión explicaría. Otra gran pregunta, que es cómo se alimentó una enorme civilización en la selva tropical, ¿no? Pues la respuesta puede estar en estos humedales, ¿no? Que servían tanto para la agricultura como para facilitar el contacto, los viajes entre diferentes zonas a través de canoas. Estas semanas se han concedido, se han dicho a quienes eh, se conceden algunos eh, premios eh, Nobel, tres eh, de ellos... Eh... Se han llevado compartido el Nobel de Física, uno de ellos es el Miguel Mayor, que fue la persona, una de las personas responsables en del descubrimiento de otras tierras fuera del Sistema Solar. Sí. Y ha hablado y ha dicho algo que tiene que ver con este tema. Sí, además yo creo que técnicamente podemos decir que el premio Nobel de Física este año le cayó en España, porque estaba en España ah, cuando le dieron sí. la noticia... ...de que había, le habían concedido el, bo, el, el premio Nobel... ...asistía a unas charlas... ...en el Centro de Astrobiología del CSI quinta ...y eh, la noticia le cogió completamente de, de sorpresa. ¿no? Eh, así, pues a, mí, a mí? Aún así, siguió adelante con, con la conferencia... ...y claro, evidentemente se ha convertido en una rockstar... ¿no? ...lo que le ocurre a todos los premios Nobel... ...que de repente durante una semana... ...tiene una borrachera de gloria y reconocimiento por algo este, este premio Nobel se le ha concedido por algo que hizo en 1995 cuando tuvo la audacia con otro con otro compañero de afirmar con Didier Queloz de afirmar lo que en ese momento eh, ningún modelo contemplaba y era la existencia del primer planeta extrasolar ¿no? el primer planeta eh, fuera de nuestro sistema solar algo que fue muy muy innovador En ese momento, porque yo recuerdo perfectamente discusiones con pseudoescépticos que eh, negaban la posibilidad, la hipótesis extraterrestre para el fenómeno OVNI, porque ni siquiera existían planetas fuera del sistema solar, pues mira, chúpate esa. Los cuatro mil, ¿eh? Cuatro llevamos, y en los primeros trescientos también colaboró Michael Mayer. Pero, pero yo, yo digo una cosa, simplemente una reflexión. Aunque no se hubiera descubierto el primer planeta extrasolar, es decir, que nuestra tecnología no hubiera permitido la localización del primer planeta extrasolar, alguien en, año, en su sano juicio podía pensar que no existía ningún planeta fuera del sistema solar. Bueno, yo sí, creo que ARP, ¿eh? es ridículo. Y los terraplanistas, que es otra claro. de las cosas que tienen en común, que dicen que no, que estamos nosotros sí. y el universo gira en torno a, a nosotros. Pues bueno, claro, eh, a raíz de la este premio. Plana. Y, y hemos hablado de Saturno. ¿Cómo consiguen hacer plano a Saturno? Pues empujando unos sí, sí. por un lado y, y, y los anillos que el hacemos otro... con ellos. Unos pendientes. <ríe> pues convertido en una estrella mediática, claro, esta semana ha tenido mucho trabajo concediendo entrevistas y ha dicho cosas muy muy interesantes. Él, que ha estado durante 50 años dedicado a la ciencia, además eh, insiste en que él descubrió su vocación científica gracias a que tuvo un profesor de ciencia muy apasionado cuando tenía entre 12 y 16 años, Puede que pasar, que, eh, que esas a... vocaciones Por eso se es tan importante, ahí. tan importante el magisterio y los uh -huh los profesores, lo que hacen con los niños. Él comenzó eh, su carrera en un campo muy diferente de la astronomía. Al principio trabajaba con la teoría de los brazos espirales de las galaxias y después empezó a trabajar en la medida de la velocidad radial de las estrellas. Y es ahí cuando empezaron a estudiar cómo eh, se producen los tirones gravitacionales, o cuando estás observando las órbitas y, y los movimientos de las estrellas, Eh, utilizan una serie de aparatos de espectógrafos que han ido evolucionando hasta que en 1994 ya tenían la posibilidad de detectar cambios extremadamente pequeños en la velocidad de las estrellas que lo compara un poco con eh, cuando tiras una peonza y empieza a girar en un momento determinado comienza a fluctuar ¿no? pues eso es lo que pasa con las estrellas y esas fluctuaciones es lo que les hacía deducir que había algún objeto cuya gravedad provocaba uh -huh. esa fluctuación así es como descubrieron ese primer eh, planeta Concreto, y después otros 300 en los que participó. Y claro, lógicamente la pregunta típica cuando tienes a un premio Nobel de física que ha descubierto planetas es, bueno, pero ¿hay marcianos o no hay marcianos? Es lo que todos le preguntaríamos. ¿no? Y él, como la mayoría de los científicos, se ha confesado muy optimista. Decía textualmente, personalmente, creo que la vida es un procedimiento normal en el desarrollo del universo. Es un fenómeno común pero no en los detalles, porque no creo que la vida de más allá sea similar a nosotros o a las bacterias. La vida podría ser extraordinariamente diversa en cada lugar e incluso tener diferencias fundamentales. Es decir, lo más probable, a pesar de que el cine, la literatura, la ciencia ficción nos ha enseñado a humanizar, a los humanoides, a convertirlos casi en, en primos evolutivos muy cercanos, lo más probable es que cuando tengamos un contacto con otra civilización inteligente extraterrestre no tenga absolutamente nada que ver con nosotros. Hablando de ese tema, de supuestas visitas, de supuesta gente que existe más allá, algunos piensan que nos visitan, y parece que lo piensan algunos miembros de la Armada de los Estados Unidos. ¿Hay nuevas informaciones al respecto? Sí, y, y bastante, bastante interesante. Yo creo que aquí ya hemos comentado abundantemente eh, eh, las informaciones sobre estos vídeos. Y lo que eh, nos queda. Y lo que nos queda. Lo que nos queda de estos vídeos de la Armada de los Estados Unidos, en los que se, los que se observan, platillos volantes perseguidos por cazas militares, básicamente, ¿no? Y que la propia Armada ha reconocido que son reales y que no saben qué demonios son y que los catalogan como ovnis, son una serie de objetos que demuestran inteligencia y que demuestran también o muestran una tecnología muy por encima de la nuestra. Y eso es lo que dice la Armada de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Pues bien, uno de esos pilotos... Eh, que persiguió uno de estos objetos voladores no identificados y que grabó uno de estos vídeos que se han dado a conocer, es David Fravor, que, que, que hace algún tiempo hizo unas declaraciones al, al New York Times. ¿m? Y ahora ha sido entrevistado nuevamente por un conocido programa de televisión en los Estados Unidos y ha hecho algunas declaraciones muy interesantes e incluso ha aclarado algunas cuestiones que yo creo que también fundamentales. Él ha dicho... Cosas como la siguiente. Nunca en mi vida he visto algo que tenga tal rendimiento y tal aceleración. Refiriéndose al platillo volante que estuvo persiguiendo. Dijo, esa cosa no tenía alas. No sé cómo puede hacer eso. Esa cosa se movía de izquierda a derecha, de delante a atrás. Y de pronto desaparecía a una velocidad hipersónica imposible para nosotros. ¿no? Luego contaba, contó otro detalle también muy importante. Y es que... Eh, ellos cu cuando se toparon o cuando se toparon con este objeto volador no identificado estaban en, en una misión de entrenamiento y por lo tanto sí dijo que llevaba misiles pero misiles sin carga ¿Mm? por lo tanto tampoco hubiera servido de nada que hubiera intentado disparar a, a este objeto dijo también que eh, de algún modo ese objeto volador no identificado bloqueó su radar y el de otros cazas de combate Es decir, que de algún modo no lo detectaban en el radar cuando lo tenían delante de sus narices. Es decir, que de algún modo logró este objeto bloquear su radar. Y eso que llevaban uno, el, uno de los radares, no, el radar más sofisticado que existía hasta el momento. Y esto es muy interesante porque he estado mirando algunos detalles sobre el sistema de radar. Este caso sucedió en el año 2004 y entonces eh, los F-18, que eran los cazas de combate, En los, que, en los que volaban estos, estos pilotos, entre otros David Fravor, eh, pues les eh, tenían un nuevo sistema de radar, es decir, les habían aplicado un nuevo sistema de radar alucinante, que es un sistema de radar que trabajaba en modo enjambre, es decir, que estaba conectado eh, a través de satélite a otros sistemas de radar de otros cazas de combate, de barcos de guerra, de satélites militares, es decir que entre, digamos, la conexión entre los radares de todos esos elementos, radares de tierra, satélites militares radares de buques de guerra, etcétera, etcétera podían captar cualquier blanco e incluso disparar a ese blanco todos a la vez o varios de esos elementos sin que los estuvieran viendo siquiera es decir, que es algo alucinante ¿no? y dice algo más, dice que Después de darse a conocer estas filmaciones, ha mantenido varias reuniones en Washington con altos mandos del ejército de los Estados Unidos que quieren tener más información sobre sus experiencias y las de sus compañeros para llegar al fondo de este asunto. Con Almadía Rosaventos eh, no hemos eh, podido comentar muchos eh, de los eh, mensajes, y eh, comentarios a todo lo que estamos comentando. Hay mucha gente que ha participado. Me gustaría destacar la frase que nos eh, transmite en función de una frase que dijo en su momento José Emilio Pacheco. Nos eh, transmite Gatillo 3 y dice, somos aquello... ...contra lo que hemos luchado a los 20 años... Eh, ...con Almadía Rosa Vientos... ...y vamos a conocer antes de finalizar la tertulia... ...el curioso caso de una familia... ...que solo necesita dormir... ...cuatro horas al día... ...sí, porque... ...este artículo además se eh, inicia... ...con una frase de Napoleón... ...que está muy bien, que dice... ...¿cuántas horas de sueño son necesarias? ...y él contesta, esa es la leyenda... ...seis para un hombre... ...siete para una mujer, ocho para un tonto... ...eso según <risa> Napoleón... ...pero... Lo que te dice en este artículo es Conozco que... como un montón de tontos. Claro. Resulta que es como que ciertas personas han evolucionado. Entonces, no es que eh, voluntariamente duerman menos o quieran dormir menos, sino que genéticamente hay una mutuación en su gen que ha conseguido que duerman menos y que estén perfectamente capacitados para desarrollar su vida sin ningún problema. Y esto es lo que ha ocurrido con esta curiosa familia que la han estudiado durante bastante tiempo. Eh, en, se han hecho un estudio en la Universidad de California y en San Francisco. Y bueno, pues tienen una mutación con el gen llamado ADRB1 y lo que les provoca es que solamente con cuatro horas... ...durmiendo, estén divinos de la muerte. Dicen que es una mutación rarísima que afecta a una de cada 25.000 personas, pero en este caso la, esta familia la han heredado todos y no, y no tienen ningún problema. Pero no solamente este gen, sino que hay otros genes, como por ejemplo, que también se ha investigado, el de C2. Y este, bueno, no son cuatro horas, pero con seis horitas, pues también están fenomenal. No tienen ningún... Ningún problema. Somos como los X-Men, somos mutantes. Sí, mutantes sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces lo que te están diciendo es que, eh, por lo que sea... Eh, se está generando este procedimiento eh, genético y físico en las personas que no es una cosa muy popular o sea muy masiva pero que se está produciendo y que no eh, científicamente pues claro no tiene esos efectos dañinos que siempre nos están diciendo que si no duermes porque la media ya sabéis que son ocho horas siete horas y media ocho horas uh -huh. que si no haces esos esas horas de sueño pues al final te van a causar una enfermedad bueno pues En estos eh, casos está comprobadísimo que no tienen absolutamente ninguna alteración, que no les provocan ninguna enfermedad y que al revés están encantados porque como tienen mucho más tiempo para hacer otras cosas, pues que por lo visto les le rinde más las horas del día. Así que de momento yo reconozco que la, a mí las horas de sueño que, que no hago sí que me afectan, pero genéticamente no, no tengo ninguna. ¿Eres de seis o eres de ocho? Yo cada vez duermo menos, y la verdad es que me despierto, no, no, es como que ya a las ocho horas ya no, antes sí, yo yo creo que ya soy más de, entre seis y siete. Pues estás igual que yo, somos muy femeninos. Sí. Sí. sí, yo también, yo seis es un milagro ya. No, yo seis sí, seis muero, si no, no, si seis... Otra cosa es lo que se necesita Otra cosa es lo que te deja la vida Pero cada vez sí, cada vez yo me noto que Aunque teniendo tiempo me despierto Normalmente eh, la que la necesidad En eso consiste la vida en eh, Estar y bueno Sortear un poco al destino Hasta que la tertulia zona cero Nos quedan muchas cosas eh, por comentar todavía Después de las noticias que ya ya mismo Vamos a saber cuál es el bulo del misterio El bulo del misterio Que hoy os vamos a contar Tiene que ver con el 12 de octubre Colón no fue el primero en llegar a América, lo vamos a conocer eh, después eh, de las noticias y después eh, también otras muchas cosas, eh, cosas del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, pero lo dicho, después eh, de la actualidad. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las Rosa los Vientos, una hora en la que tendremos fronteras del futuro, mujeres con historia, ecos del pasado que nos contará algo sobre el tercer hombre, sobre el ángel de la guarda, Laura Falco Lara, pero antes, bulo del misterio, el bulo de Colón fue el primero en llegar a América. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Colón no fue el primero. Colón fue el último en llegar a América. Porque llegaron muchos antes a ¿eh, Joseph. Sí, pero fue el, fue el primero que regresó. Y esto es muy importante. El primero apuntó... que lo colonizó. Nunca sí. mejor dicho, por su nombre, sí. pero el primero que llegó no. No, no. Está, yo creo que más que demostrado que vikingos con total seguridad. Eh, la epopeya de los, uh, del imperio de Mali con los Bansa que hicieron esa uh, increíble gesta oh. de ir a, a hacia, el, hacia el oeste. Y, y mucho antes y, que ellos los siberianos a través del estrecho de Bering. Claro, fíjate, tú estás ya yendo claro. por el otro lado, pero es verdad, los chinos, es decir, hubo, hubo gallegos, mucha gente, seguro que, hubo seguro que algún gallego seguro. llegó también. Eh, pero el mérito que en cualquier eh, caso sí cabe atribuirle a Colón es que eh, fue el, el primero en regresar con el conocimiento de los vientos el, eh, eh, alisios, de regresar al nuevo continente, al viejo continente, perdón, y decir, eh, eh, eh, eh he descubierto una ruta a las Indias, porque no olvidemos que él, si tenemos que hacer caso a lo que la historia historiografía nos eh, dice no tenía conocimiento de que eso era un uh, nuevo continente él estaba Eh, ...convencido de que iba a Cipango, que es como se conocía antiguamente a, a, a, la, a la India... ...y que por lo tanto aquellos indios eran indios de los que comerciaban... ...pues con sedas, con uh, metales preciosos, eh, con especias, etcétera... ...y eh, digamos que fue el primero en regresar con ese conocimiento. Ahora bien, eh, también... Si hacemos caso a lo más heterodoxo, cabe referir el tema de los templarios. Eh, por, por la historia de, de Roslin, por ejemplo, eh, se conoce que una misión de templarios podría haber eh, ido a parar pues eh, al, al, al este de, de los Estados Unidos y que eh, de allí habría traído ...consigo algunos frutos desconocidos en la, en la Europa medieval. Es decir, que, como decía Bruno, eh, Cristóbal Colón fue el último... ...pero fue el primero en anunciar que habría regresado. ¿Fue un bulo, Miguel? Eh, bueno, sí está, es un bulo, es... sí, está claro. Estoy absolutamente de acuerdo con Joseph, Muchos otros pueblos, muchas otras culturas llegaron a América... ...antes que Cristóbal Colón, lo que pasa es O que... sea, que lo del Día de la Hispanidad... Bueno, Nada, ¿no? Bueno, vamos vamos a ver. Por ejemplo, mira, yo... El Pilar... Mira, yo, yo me acuerdo cuando estuve visitando la ciudad maya de Uxmal, en la península del Yucatán, en México, y, y recuerdo que el guía oficial, Jorge Burgos -Chan, eh, bueno, nos estaba enseñando a algunas personas ciertos detalles y yo le pregunté precisamente sobre esto, ¿no? Que sobre qué había, algo que había leído sobre ciertas eh, estatuas en piedra, y sobre ciertos grabados que mostraban a, a orientales, ¿no?, en Uxmal. Y él, yo pensé que me iba a mandar a paseo, pero lo reconoció absolutamente y me llevó al, a, a una zona, al cuadrángulo de las, de las monjas, y me enseñó eh, una figura de un hombre sentado en posición de flor de loto y que con sus manos estaba haciendo un símbolo determinado que tenía toda la pinta de ser un mudra. Un mudra es una posición especial de los dedos para que fluya la energía vital a través del cuerpo según creen, eh, según se cree en el budismo japonés, en el chino, en el, en el tibetano. No solo eso, sino que en el museo de la ciudad Maya Duxmal hay otra estatua en donde claramente se ve a otra persona sentada en, flor, en posición de flor de loto y realizando el símbolo de los mudras con sus manos pero es que hay mucho más hay evidencias lingüísticas evidencias incluso genéticas hace algunos años se estudió el ADN de 104 momias de unos 1500 años de antigüedad que aparecieron en el desierto de Atacama y descubrieron que algunas de ellas sufrían un tipo de leucemia un tipo de leucemia asiática que solamente afecta a los japoneses ¿no? y por no hablar por no hablar de las excavaciones en un asentamiento vikingo esto ya está absolutamente demostrado en el norte de la isla de Terranova en Canadá, se han encontrado casas similares a las que construían los vikingos islandeses datadas entre el 800 y el 1120 después de Cristo y además cientos de objetos propios de la cultura vikinga por lo tanto no sería extraño que algunos de estos vikingos eh, pues realizasen expediciones hacia el sur y muy probablemente algunos de estos hombres blancos barbados sean los dioses que recuerdan algunos de estos de estos pueblos eh, americanos como por ejemplo Cuculcán Viracocha o Botán que obviamente nos remite al dios botán al dios nórdico es decir que evidencias hay muchísimas manuel rápidamente pudieron sí, además, ser los gallegos es... pero colón no lo era El eh, Colón evidentemente era gallego ah, ¿no Bueno, no eso cosa, bueno que... hay una teoría que habla que Colón sí. era gallego ¿eh? claro, sí. Y catalán Como todo el mundo sabe Oye, un gran libro escrito por Salvador Freisedo Un galego llamado Cristóbal Colón <risa> Uno de los libros menos conocidos de Salvador sí, sí, Freisedo libro, Que bueno, lo escribió es en gallego Es cierto, es cierto Sí, pues yo creo que ya el tema de los vikingos está absoluta, los de los sí. templarios y demás, y los mudras, yo creo que eso es más cuestionable, pero el tema de los vikingos, el tema del estrecho de Bering, okay. eso es irrefutable, vamos, yo creo que eso ya... Ya, y además se están haciendo trabajos porque eh, es cierto que se conoce que los vikingos llegaron, que hubo asentamientos durante muy poco tiempo, pero que fueron introduciéndose poco a poco, no sabemos hasta dónde, así que quizá en los próximos años haya nuevos descubrimientos en ese sentido. El bulo del misterio tiene que ver con lo que se celebró ayer, el 12 de octubre, la llegada de Colón a América, pero Colón fue el último en llegar a América. Con Miguel Pedrero, con Manuel Carvillal Con Josep Guijarro, gracias, gracias. Hasta la, Un placer, hasta la próxima En Onda Cero La Rosa de los Vientos Antes de pasar con la Laura Falcón hablamos de la revista Año Cero, Miguel, sí. Apocalipsis Climático en la portada. Efectivamente, como el Apocalipsis Climático ya está aquí, es cuestión de décadas y las grandes potencias del mundo se están preparando para ese cataclismo ecológico. Se están preparando militarmente y geoestratégicamente, porque esto va a cambiar toda la geografía mundial o parte de la geografía mundial, sobre todo en la zona del Ártico y en los polos y están ya pensando en cómo van a desarrollar sus estrategias militares teniendo en cuenta el cambio climático. Muchos más temas, experiencias cercanas a la muerte... Pero por... espectacular la portada, ahí sí. está la Estatua de la Libertad en Nueva York enterrada en hielo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. La, la verdad es que son dos artículos que, que son muy, muy, muy potentes y que nos hacen pensar mucho que el apocalipsis climático está aquí, que las grandes potencias se están preparando. En la revista Año Cero. Gracias, Miguel. Nada, hasta la próxima. En onda cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado. Un pasado que a veces se cobra forma y no siempre ataca. En este caso, vamos a hablar de ángeles. De gente del más allá que parece que nos protege. Casos conocidos a mí como el del tercer hombre. Hablamos de ellos en en del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidente de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Hoy vamos a hablar, Laura, de la El tercer hombre. ¿Quién es el tercer hombre? Bueno, es un factor que le llaman así precisamente porque es un fenómeno muy bien documentado sobre todo entre astronautas, aviadores, alpinistas, gente que pasa mucho tiempo sola, buceadores, por ejemplo, o incluso situaciones límite, como por ejemplo viven los soldados, supervivientes detentados o gente que tienen trabajos de riesgo, ¿no? Y es que afirman que en esos casos, en ese tipo de, de personas, a veces aparece un fenómeno que es el que llaman el tercer hombre, que no es más que algo parecido a lo que llamaríamos un amigo imaginario. Bueno, esa es la teoría, el amigo imaginario, porque en la realidad mucha gente afirma que ese tercer hombre no es únicamente un amigo imaginario, sino que realmente es una especie de intervención divina, alguna especie o una suerte de ángel de la guarda que parece querer proteger a la persona en situaciones límite. Muchos lo identifican incluso con familiares recientemente muertos. En algunos eh, casos eh, además eh, está muy vinculado, tú lo sabes, ¿no?, a gente que se dedica al mundo del alpinismo, razones, seguramente por ese riesgo eh, que conlleva el alpinismo, ¿no? Bueno, eh, acordémonos, por ejemplo, sin ir más que más lejos, del caso de Miguel Ángel Tobías que mm. tendremos la, eh, dentro de unas semanas en, en el Congreso de Superación, el caso que vivió él en en, en plena montaña eh, perdido en mitad de la nieve y él eh, está convencidísimo de que lo que le salvó la vida fue una especie pues de, de ente divino algo divino, algo del más allá que vino a enseñar el camino que tenía que seguir y hay mucha gente que dice eso y yo te diré como experiencia personal eh, que en muchas ocasiones he tenido el placer o no placer depende del caso, pero de ver a gente acompañada o sea, no nos olvidemos que esa especie de entes muchas veces son como ángeles de la guarda o son familiares o ángeles protectores que están con nosotros y, y la gente normalmente no nos percibe, lógicamente pero aquellos que tenemos esa especie de facultad de ver cosas más allá de lo que otras personas pueden ver pues a veces los percibimos Y, y nuevamente es curioso porque suelen, eh, suelen emitir una luz muy blanca y suelen acompañar a pues, aquellos que que en vida pues han sido parte de su vida, de su familia o incluso de sus más allegados. No sé si es una pregunta muy arriesgada, pero el hecho de que mm, sean blancos, eh, luminosos, hace pensar que son buenos. ¿Tú crees que son buenos? Eh, eh, porque las experiencias eh, demuestran que más o menos sí, ¿no? Normalmente todos los, los seres estos que nos acompañan y que además suelen ser percibibles o visibles por parte de los que somos sensitivos, en la mayoría de casos suelen ser buenos. Solamente recuerdo un caso en que vi algo que no era en absoluto bueno... Pero también te digo que iba acompañando a una persona Que de buena no tenía nada O sea, supongo que, que la que no es una casualidad Sino que es un hecho, ¿no? Te quiero decir que, que bueno, que, que esa persona No, no era precisamente merecedora De llevar algo positivo al lado Vamos a hablar de algunos casos eh, Que la gente valore y si son positivos Si son negativos, eh, pero casos eh, Por ejemplo, tan espectaculares Como el de Elsa Una persona que estaba escalando, una mujer que estaba escalando Una alemana que estaba escalando Los Alpes Bávaros ...efectivamente hablamos de Elsa Smith Folk... Es una mujer que tuvo una experiencia realmente aterradora cuando escalaba los Alpes bávaros. una mujer con muchísima experiencia, pero como puede pasar en todas estas casuísticas de alto riesgo, en situaciones sobre todo de alta montaña, confundió el camino bueno con uno que no lo era. Y de hecho se encontró en un lugar muy peligroso, un lugar donde un año antes otra joven se había despeñado exactamente en el mismo punto. En aquel punto, que además parecía un callejón sin salida y que la tenía absolutamente asustada porque no sabía para dónde tirar, de pronto percibió una especie de bola de luz enorme que, según ella, se transformó en una especie de figura elevada, luminosa, con la cara o las facciones, al menos, de, de un hombre chino. Curiosamente, eh, bueno, no sé, yo creo que, que, que quizás para los que somos occidentales es la última persona a la cual se nos ocurriría pensar, ¿no? Unas facciones. Sí, sí, sí. pensaríamos también en unas facciones occidentales. Con lo cual todavía es más sorprendente que ya viera esa especie de espectro, ¿no? Según ella dice que, que, que lo que vio no le asustó ni la impresionó, le pareció incluso normal. Para él era una figura mmm, bueno, eh, que podía ser incluso de un hombre normal y corriente, sin embargo, el hombre, eh, bueno, después de hacer una especie de reverencia, se dirigió a ella con muy pocas palabras y simplemente la acabó conduciendo a un sendero seguro, desapareciendo al cabo de unos segundos, volviéndose a convertir en una bola de luz. Según sus propias palabras no llega a ser porque este hombre provenía de una bola de luz y ya acabó volviendo a ser una bola de luz, ella hubiera pensado que era una persona normal y corriente, sin embargo no lo era evidentemente. Aquel asiático no podía ser un hombre que simplemente, o un fenómeno que simplemente deambulara por la montaña en busca de personas desaparecidas, sino que realmente fue un fenómeno que la buscó a ella por algún motivo, ¿no? Ella siempre se quedó con la sensación de que aquel ser podría ser lo que llaman un bot y es decir, una entidad no humana pero para los humanos, según dicen los teólogos y los teósofos. Sin embargo, por ejemplo, en otros contextos, como sería pues, el contexto ufológico, hablaríamos seguramente de un hermano cósmico, o en un contexto quizás más religioso y más cercano al nuestro, pues quizás hablaríamos de un ángel guardián. En cualquier caso ella está convencida de que ese ente, esa persona, ese ser, le salvó la vida. Es que quizá todos esos, esos contextos son creencias, pero están hablando de lo mismo en definitiva, ¿eh? Bueno, eh, yo creo que cada uno quizás ubica la experiencia dentro de sus creencias, uh -huh. ¿no? Pero independientemente de las creencias, todas estas experiencias vividas además por gente de muy diferentes eh, lugares del mundo y con creencias y religiones absolutamente dispares, todas coinciden en el formato y en la forma en que esto ocurre. Por lo tanto, yo diría que hay algo común independientemente de las creencias de cada uno. Uno de los casos más conocidos es el protagonista, uno de los expedicionarios, uno de los exploradores, de los aventureros más importantes en de todos los tiempos. Hablamos de Ernest Sacaltón. Efectivamente, en este caso hablamos de un hombre que, como todos saben, pues, eh, hizo mi, mi, bueno, la tira de expediciones... ...acompañadas de otros compañeros de viaje. En especial la más famosa quizás es la expedición a la Antártica en 1916. Y en esa expedición es cuando él dice... ...que en un momento dado de, de esa travesía enorme... ...cuando estaban ya casi extenuados en el Islote Atlántico Sur... ...él experimentó la sensación de estar acompañado... ...más allá de sus tres compañeros con los cuales viajaba... ...él tenía la sensación de que no eran tres, sino que eran cuatro... ...que había algo más invisible, algo que le acompañaba... ...y que además le hacía sentir la sensación de bienestar, de paz... ...que es una sensación además que describe la mayoría de gente... ...que tiene esta experiencia... ...incluso gente que está en situación de muerte súbita... Cuando perciben estos seres, pasan a tener una sensación de paz y de bienestar únicas e incomparables con cualquier otra sensación que hayas podido tener durante toda tu vida. También en una misión a la Antártida, una misión al polo Sur, a Br Branfore, notó algo similar, ¿no? Efectivamente, Anne, esta mujer, estaba pues en este caso atravesando el continente eh, desde la tierra de la reina Maut hasta la base americana de Macurdo en la Antártida. Y según ella describe, era un lugar eh, difícil, un lugar con un terreno muy problemático, eh, arrastraban trineos de más de 120 kilos, iban solo dos mujeres, ella y su compañera, la alpinista noruega Lee Arnensen, y según ella cuenta, eh, llegó un momento que la expedición se hizo especialmente dura, pensaba que luchaban pues, con olas de hielo, eh, tenían que alcanzar la meseta polar... Eh, bueno, había vientos eh, bueno, eh, todos los elementos que podían realmente ponerse en su contra temperaturas de menos 34 grados y para acabar de, de, de rematar la faena ella se hizo un doloroso esguince un esguince que realmente le costó pues muchísimo tiempo de poder eh, pues, salir del paso y poder seguir con la travesía y ella dice que cuando ya faltaban pues cuatro horas de marcha y ya realmente no podía más estaba al borde de la desesperación tiene la sensación de que hay otra persona que las acompaña. De hecho, ella dice que nota esa sensación detrás de su hombro derecho y que de pronto se siente pues, con esa especie de sensación que te comentaba, de bienestar, de calidez, de fuerza. Eh, ella dice que primero se sobresaltó, porque evidentemente, evidentemente no es normal sentir esa presencia, pero que enseguida... Se dio cuenta que aquello era positivo, que aquello venía a protegerla. Y de hecho se llevó, se dejó llevar por aquella sensación. Eso es lo que suele ocurrir con la mayoría de casos. Y vamos a hablar ahora también de un caso que tiene como protagonista a un piloto. Efectivamente, estamos hablando del piloto más famoso de NASCAR. Este hombre afirma que fue un, sal un fantasma que le salvó la vida el 18 de julio de 2004. En la competición nada más, nada menos que del American Series, ...en California... ...dice que estaban dando vueltas de precalentamiento... ...y que su vehículo por algún motivo técnico... ...perdió absolutamente el control... ...y terminó estrellándose de forma además... ...bastante cruenta... y perdi ...y prendiéndose el coche en llamas... ...él la verdad es que tuvo la sensación de que iba a acabar muerto... ...no podía soltarse... ...estaba completamente atrapado... ...y de repente, según él cuenta algo sobrenatural tiró de él para afuera y lo sacó del coche eh, evidentemente cuando alguien te cuenta esto en una situación así eh, te pone los pelos de punta porque dices una persona que ya se está viendo muerta que ya asume que aquella situación no es reversible que sabe que está atrapada y de pronto siente que algo tira de ella para afuera no es increíble pero pero bueno hay casos así eh, por ejemplo el del bebé es otro caso similar no Ese es un caso especialmente curioso no esto ocurrió eh, un sábado 7 de marzo cuando Lynn Jennifer eh, Grosbeck, una mujer de 25 años, regresa a visitar a unos familiares con su hija pequeña de 18 meses, con Lily. El caso es que el automóvil no se saben bien por qué motivo, impacta contra una barrera de cemento en un puente y cae a las gélidas aguas del río Spanish Fork, a unos 80 kilómetros más o menos al sur de Salt Lake City, en Utah. Catorce horas más tarde, un pescador ve el vehículo en un terraplén rocoso y alerta rápidamente a los servicios de emergencia. El caso es que el lugar donde había impactado este coche era de muy difícil acceso, además de, bueno, de quedar el coche medio sumergido en el agua, ¿no? Dice que cuando llegaron las autoridades al lugar del accidente, descubrieron eh, que dentro del coche, bueno, que fuera del coche ya, había una mujer adulta eh, que estaba completamente muerta, estaba medio colgando medio cuerpo fuera, medio dentro del coche, y pensaron que no había nadie más. Pero, para sorpresa de los policías, una voz empezó a decir, por favor, socorro, salvadme, socorro, estoy aquí. El caso es que no era una voz de un niño pequeño, precisamente, era la voz de una mujer adulta lo que oyeron ellos. La mujer estaba muerta. ¿Quién era la persona que llamaba para que se dieran cuenta de que había un bebé que todavía estaba cogido a la sillita y seguía vivo, aunque inconsciente. Nunca, o sea, de hecho en, en el atestado policial eh, ninguno de los policías es capaz de explicar de dónde proviene aquella voz, que parecía realmente provenir del coche. Algunos dicen que quizás era la voz de la madre que aunque estuviera muerta en modo fantasma, por decirlo de alguna forma, llamaba para que salvaran a su hija. Otros dicen que quizás fue este famoso ángel de la guarda. En cualquier caso no fue el bebé porque estaba inconsciente, sino la voz de una mujer adulta que le llamó pidiéndoles auxilia. Jolinese es un caso espectacular este, eh. Bueno, la verdad es que tú imagínate o sea la reacción de los policías cuando te encuentras con una situación así, ¿no? O sea, eh, ves que la mujer, que es la única de la cual podría salir esa voz, está muerta. Porque en este caso, además, el testimonio de los policías es interesante e importante para dar crédito a esa historia. Claro, ellos lo que dicen, que ellos eh, cuando ven el coche empiezan a mirar a analizar cómo pueden bajar, oyen esa voz y cuando bajan esperan encontrar a una mujer adulta viva. A la mujer está muerta y al que encuentran, a la que encuentran viva es al bebé, que evidentemente ni hablaba ni nada y además estaba inconsciente o sea que bueno ninguno de ellos le da explicación posible a esa voz una voz una voz del más allá una voz que no sabemos cuál tenía dónde estaba su origen otro de los casos importantes y llamativos de los que podemos hablar es el de Harold Enrique se Estamos hablando en este caso de un hombre que vive en el, en el barrio de la Candelaria de Cartagena y que sin quererlo prácticamente se vio involucrado en una pelea de pandillas, de bandas, ¿no? Como consecuencia de ello, pobre hombre, que además no tenía nada que ver, recibió una pedrada en la cabeza, dos machetazos y un disparo, vamos, como para contarlo. De hecho, el hombre cayó abatido en el suelo y se le daba por muerto. Se le pudo llevar al hospital y, de hecho, cuando llegó al hospital pensaron que no saldría de ellos. Sin embargo, cuando consiguió salir de esa experiencia, de la cual incluso sus familiares le daban por muerto, él decía que antes justo de que pasara ese incidente, cuando él estaba encontrándose con esas bandas callejeras, pre tuvo la sensación de percibir una presencia sobrenatural. Algo que lo abrazó justo antes del ataque y que para él fue el motivo de que él salvase su vida. ¿Qué era? Pues no lo sabemos. Pero evidentemente no debía ser algo de este mundo. Otra experiencia similar es a del médico Vicente Lam Este es otro tipo de experiencia parecida y curiosa. En este caso no hablamos de una experiencia de peligro de vida como el resto de las que hemos contado. En este caso hablamos de una experiencia límite, pero en el caso que nos ocupa es límite en cuanto a estrés, en cuanto a sensación de angustia, pero no porque peligre su vida. Este hombre estaba pues estudiando durante una etapa más muy estresante de su vida, Una etapa en que sabía que si no rendía al máximo iba a echar por tierra todas sus posibilidades de ingresar a la facultad de medicina. Él lo describe como un momento de su vida crucial en que se estaba jugando todo su futuro y que además llevaba semanas y semanas encerrado estudiando, casi sin comer y sin dormir, pensando solo en el examen ...completamente agotado y extenuado... ...dice que de pronto una de esas noches... ...en que ya no daba para más... ...que se estaba empezando a dormir sobre los apuntes... ...y que decidió darse una ducha precisamente... ...para intentar continuar estudiando y despertarse... ...percibió esa presencia... ...él supo al instante que se trataba de ese tercer hombre... ...de esa especie de ente que intentaba ayudarle y sintió, según sus palabras, que Dios le había enviado a un ángel guardián para orientarle en ese difícil momento de su vida. Jolines. Dice que eh, esa especie de ángel le proporcionó indicaciones prácticas sobre cómo conducir esa situación y sus emociones y cómo pasar aquel trance que tanto le angustiaba. De hecho, le pidió, según él, palabras textuales, que tuviera fe y que iba a obtener las calificaciones suficientes para entrar e ingresar en la facultad, cosa que evidentemente hizo. Claro, eh, yo estas experiencias siempre digo que quizás las de vida o muerte son más trágicas. Esto no estamos hablando de una experiencia trágica, simplemente una situación importante para la vida de alguien y con mucha tensión acumulada. ¿Quién sabe si en esas situaciones quizás nosotros mismos somos los que llamamos a esa especie de entes o seres pidiendo ayuda sin darnos cuenta? Humir. a ver Uno de los casos, estamos hablando de un caso importante, uno de los episodios importantes que marca el final de un siglo, el comienzo de otro, es el 11-S. Estuvimos comentando la semana pasada algo que ocurrió en el Volker Center, que también ocurrieron... En las Torres hay algunos casos que nos hacen pensar en la presencia de ese tercer hombre, de esos ángeles de la guarda, lo que sea, y lo comentamos la pasada semana con Javier Pérez Campos. Efectivamente, el caso que comentasteis con Javier Campos es otro caso típico, que es el de Rondi Francesco, que como comentasteis, en el World Trade Center estaba en la planta y 84, en la Torre Sur, cuando se estrelló el segundo avión, y fue la última persona en salir con vida del edificio, y según él dice, según él relata, Él oyó una voz que le dijo que tú puedes hacerlo y que además sintió como que alguien le decía por dónde tenía que salir y le agarró de la mano y tiró de él. Estamos nuevamente ante un caso parecido a todos los que hemos estado relatando. Son casos típicos de situaciones límites donde algo que no es de este mundo, algo que parece que está protegiéndonos, viene a ayudarnos y nos salva la vida. Bueno, en algunos casos nos ayuda a pasar un, tran, un trance o una situación complicada. En cualquier caso, no son de este mundo, seguramente. La semana pasada, Laura, no estuviste con nosotros porque estabas volviendo a esta misma hora. Se celebraba uno de los congresos clásicos del mundo del misterio en una ciudad preciosa, espectacular, como es Toledo. Pero no es ni mucho menos el único de los congresos que se está celebrando en estos días. Pues no, efectivamente, venimos del Congreso de Toledo, del sexto Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, que fue espectacular, uno de los congresos que yo recuerdo más agradables incluso por el entorno, pero como decías, en breve tenemos otros dos. Y es que, eh, bueno, eh, a finales, eh, a mediados, perdón, del mes de noviembre, tendremos el primer Congreso del Poder Oculto de nuestra Historia, de Templarios a la Masonería, un Congreso increíble y apasionante y además con primeras espadas que nos hablarán de esos, eh, bueno, de esos núcleos de poder, que durante toda la, la historia prácticamente han dominado y han eh, congregado el poder la, la, y la sabiduría. Tendremos a José Luis Corral, mm. a Margarita Torres, a Pepe Rodríguez, a José Sánchez Oro, a Cristina Martínez Jiménez y, como no, a ti, a Bruno Cardeñosa. Cada uno de vosotros, pues hablando de diferentes temas, de esos núcleos y de esos grupos de poder que han dominado las civilizaciones, grupos como puede ser el Club Bilderberg como pueden ser los masones, como pueden ser los templarios, sociedades secretas diversas, gobiernos invisibles que durante pues, generaciones han influido en las decisiones estratégicas que los países y que las comunidades han tomado Desde los tiempos medievales va a estar con nosotros uno de los grandes especialistas en la Edad Media uno de los grandes especialistas del mundo como es a José Luis Corral la persona que también descubrió el santo grial, el que se encuentra en León, Margarita Torres, estar con nosotros, todas las personas que quieran información sobre este congreso ¿a dónde pueden acudir? Pues en la web de espaciomisterio.com está toda la información... ...tanto de este congreso como del que realizaremos a finales de noviembre... ...que es el Congreso de Superación Personal... ...un congreso maravilloso con primeras espadas... ...como pueden ser Miguel Ángel Tobías, Marian Rojas, hija del famoso... ...Enrique Rojas, Ruth Nieves, Pedro García Eguado... ...conocido como el hermano mayor, mm. Ramiro Calle y Dianina Equitzele... ...seis ponentes de lujo para darnos de todo tipo de, de temas... ...que nos pueden afectar a nivel personal... ...desde el miedo... ...hasta la superación, hasta la autoayuda... ...a temas incluso pues tan apasionantes... ...como pueden ser las relaciones humanas... ...los malos comportamientos de los adolescentes... ...y cómo prevenir esas conductas... ...un tema que yo creo que hoy en día está muy muy a la, a, a, muy de moda... ...y son, es muy importante... ...o por ejemplo consejos de la youtuber de moda... ...como es Tainina Dan, XL... ...que nos hablará de cómo dejar atrás todos los complejos... ...y ganar seguridad en uno mismo... ...otro tema que yo creo que también es muy importante hoy en día... ...así que nuevamente... En la página espaciomisterio.com encontrarán toda la información y, como no, también de nuestros viajes. Que se están preparando en las próximas fechas, también extraordinarios a muchos sitios, a Grecia, la ruta Celta. Cuéntanos un poquito lo que se va a hacer. Pues mira, el primero es la ruta celta, como comentabas, va del 29 de noviembre al 1 de diciembre, y irán acompañados de Lorenzo Fernández Bueno y de Juan Ignacio Cuesta, un colaborador también habitual del programa. En este caso, pues recorrerán todos aquellos lugares de España relacionados con la cultura celta y bueno, yo creo que es quizás parte de, de nuestra cultura, ¿no? Las raíces de gran parte de nuestra cultura saldrán hacia Segovia y visitarán lugares tan hermosos como la iglesia de Veracruz, o por ejemplo pues irán camino a Poncerrada, donde se alojarán también y podrán recorrer el castillo de Poncerrada, un sitio precioso donde los haya bueno, el caso es que recorrerán muchísimos lugares relacionados con la cultura celta, lugares inigualables, y sitios de España que muchas veces no conocemos, conocemos más a veces lo de fuera que lo de dentro pero, también en navidades tenemos un viaje, como cada año, porque yo creo que las navidades son para pasar con familia, pero el fin de año es para pasarlo con amigos, y en En este caso aprovecharemos las fechas esas, las fechas de fin de año, para irnos a Grecia. ¿Con quién iremos? Pues en este caso iremos con Josep Guijarro y con Miguel Pedero. Dos grandísimos guías, divertidísimos donde los hayan, que harán seguro las delicias de todos los que los quieran acompañar. Y es que del 27 de diciembre al 4 de enero te ofrecemos la posibilidad de unirte a nosotros en una aventura única, la Grecia Misteriosa. ¿Y sabes lo que puede ser? Celebrar el fin de año en, en Atenas, vamos, yo creo que tiene que ser una preciosidad de lugar para celebrarlo. Desde pero aparte de luego que visitar, sí, ¿eh? claro, pero luego aparte de visitar lugares pues como sabes, ¿no? Eh, como puede ser el lacuro de Delfos, el Canal de Corinto, eh, la antigua ciudad de Micenas, bueno, yo creo que es una, yo creo que es uno de los países que más veces he ido y que más he disfrutado porque cada rincón tiene algo que descubrir así que os invito a entrar en Espacio Misterio y acompañarnos, o vienen los congresos, o tienen las rutas, o vienen los viajes ofertas para todos acompañados de nuestros expertos, así que ya lo sabéis espaciomisterio.com espaciomisterio.com, ahí está toda la información sobre estos congresos sobre estos eh, viajes y sobre muchas cosas en de las que hablamos aquí en Cosas del Pasado con Laura Falcó Lara, Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. La Laura, la semana que viene seguimos hablando, ¿te parece? Efectivamente. Muchos besos a todos y a cuidarse. Gracias, Laura. Chao. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Yo y hoy, hay Mujeres con Historia, nos vamos a Estráfica. Silvia Casasola nos va a contar la historia de muchas mujeres que en África están luchando contra la violencia de género Mujeres con Historia Recientemente se ha realizado el documental Woman realizado por Médicos Mundi Un documental en el que se pone de manifiesto la cruel e injusta situación que viven las mujeres en África y cómo sufren prácticamente sin ningún apoyo ni ayuda, violencia sexual y también violencia de género si en los países más civilizados el problema es acuciante imaginaros en África donde la mayoría de los países del continente no tienen ni legislación para proteger los derechos de las mujeres y muchas de ellas prefieren callar los abusos a los que son sometidas para que no las señalen para que no las rechacen para que no las repudien Hoy contaremos la situación informando con fríos y escalofriantes datos. Pero también contando casos reales, casos en los que quedará de manifiesto que a las mujeres africanas no les protege ni su situación económica, ni su situación social y que todas pueden ser igual de vulnerables y maltratadas. Ese es el caso de Yoshina Machel, hija del antiguo presidente de Mozambique. Es un ejemplo clarísimo de que la violencia no responde a a clases sociales o sea, ella es la hija del presidente sufrió violencia y no solo sufrió violencia sufrió todo lo que muchas mujeres sufren después de, de un caso como ese ¿no? el maltrato que recibió en los centros de salud el maltrato que recibió a nivel de la policía gracias a recientes informes publicados por la ONU y por UNICEF sabemos que una de cada tres mujeres en África ha sufrido violencia física o sexual En Sudáfrica, por ejemplo, la primera potencia africana, una mujer, es violada cada 26 segundos. Sí, sí, 26 segundos, seis veces más que la media mundial. Que países como Costa de Marfil, Egipto, Lesoto, Mali, Níger o Burkina Faso no tienen legislación contra la violencia doméstica ni contra la violencia de género. cada cinco minutos en algún lugar del mundo, no solo en África, muere una niña o una mujer violentamente. Que el 99% de las niñas de Kenia y el 94,2% de las niñas de Uganda han visto cómo maltrataban con palizas a otras mujeres. Que 133 millones de niñas han sido sometidas a la mutilación genital en 29 países de África y Oriente Medio. ¿Y qué decir del matrimonio infantil? Sí, esto sigue siendo un hecho. Una de cada cuatro se casa antes de los 18 años y muchas de las niñas antes de los 15 De semejantes cifras a uno le da vértigo y se pregunta ¿cómo se puede atajar un problema tan endémico? ¿cómo se puede atajar un problema mimetizado en la cultura africana? el proceso es muy lento y doloroso en la mayoría de los casos se dan de bruces con la incomprensión primero de su propia familia, de su entorno y luego también de las autoridades que prácticamente se ríen en su cara cuando pretenden denunciar un abuso sexual o una paliza sin embargo cada vez más existen mujeres mujeres que son muy guerreras guerreras africanas que alzan su voz contra la injusticia contra la violencia sexual contra la violencia de género aunque se jueguen la vida por ello Fua Dorkenu es una de ellas. Fue una de las primeras en realizar un informe sobre la mutilación genital en 1980, dando a conocer el gravísimo problema al resto del mundo. Betty Johnson está muy sensibilizada con las violaciones porque su hermana sufrió una de ellas siendo muy pequeña y no se cogió al agresor, pero Betty logró en 2017 ayudar a una niña de 13 años que había sido violada por un político, dejándola embarazada. Ella sufrió amenazas, pero finalmente Betty logró que arrestaran al violador. <risa> Otro caso muy valiente y arriesgado es el que protagonizó Annie Nushan, más conocida como ma Ani. ma Ani protagonizó un hecho sin precedentes en Liberia. Ella, en plena guerra civil de su país, arriesgó su vida y también la vida de sus diez hijos, creando un refugio para mujeres atacadas sexualmente, usadas como arma de guerra. Mani les ofreció a todas estas víctimas una choza donde refugiarse, un lugar de protección y de paz con el objetivo de poner fin a tanto sufrimiento, de poner fin a la guerra. Y aunque en 2003 la guerra civil de Liberia terminó, continuó con su proyecto, continuó con su labor, aumentando las chozas para seguir dando refugio a las mujeres que sufren violencia de género y sesiones de empoderamiento que también dan empoderamiento económico para que logren salir adelante otro caso gravísimo es el de Cadi Azuba. esta mujer ha estado a punto de morir asesinada en varias ocasiones ¿y por qué? Pues porque denuncia como periodista la media de 40 violaciones diarias que sufren las niñas y mujeres de su país en la República Democrática del Congo. El caso de es tan grave que incluso en España le han ofrecido asilo político pero ella no, ha dicho que no. Ha preferido coger y continuar en su país aunque su vida corra peligro. Como veis son muchos los casos, todos están al frente de alguna asociación, todas ellas, todas estas mujeres, o colaboran activamente con alguna asociación. Y eso es también lo que le pasa a nuestra protagonista de hoy, a Yosina Machel, quien tras una cruel paliza por parte de su pareja, al que le había pedido que la dejara dormir con su madre el día de su sextuagésimo cumpleaños, pues su pareja le dijo que no y decidió no solo impedírselo, sino que a consecuencia de la paliza que le dio, perdió un ojo. Ele no hospital durante 4 horas. estava com vestido todo sangrado, não tinha chinelos, não tinha tudo aquilo que muito degradado. Josina es la hija del primer presidente de Mozambique, Samora Machel, e hijastra de Nelson Mandela. Además lleva el nombre de la heroína revolucionaria de Mozambique, una de las primeras mujeres africanas que luchó como guerrillera por los derechos de la mujer. Yoshina, el 17 de octubre de 2015, como hemos contado, fue golpeada en la cabeza. Ese día su pareja pues tuvo el detalle después de dejarla destrozada, tuvo el detalle entre comillas de llevarla a las puertas del hospital de Maputo al asustarse cuando la vio llena de sangre y con el ojo derecho en muy mal estado. Yosina imploró en el hospital que por favor que la atendieran, que era muy urgente, pero no se sabe si por desidia o porque estaban desbordados. El caso es que en el hospital no la atendieron hasta tres horas después, cuando ya nada se podía hacer para recuperar su ojo. Pero resulta que la pesadilla no acabó ahí. Cuando se fue a la policía a denunciarlo, en un principio se rieron de ella y no quisieron cursar la denuncia. Para colmo, cuando pidió el informe médico de su ingreso y pérdida del ojo a consecuencia de aquella paliza, resulta que los informes habían desaparecido. No quedaba ni huella de aquel ingreso en el hospital. El denunciar un abuso sexual o de violencia de género en África tiene un alto coste porque a diferencia de los países occidentales si una mujer africana denuncia implica también a su familia y según nos cuenta Josina en la cultura africana cuando una mujer se casa entra a formar parte de una familia no es una relación tan individualizada como en Europa y cuando denuncia lo hace por ella misma pero también por su familia y por la sociedad desde entonces ya no se le verá solo como a una mujer sino como esa mujer que fue violada la que fue agredida Será señalada y nunca más se sacudirá esa marca, por más que quiera seguir con su carrera profesional o luche por un cambio en su vida, especialmente si no tiene recursos. Siempre tendrá que escuchar, tú denunciaste, hablaste de un secreto de familia, tú no tienes la lealtad que requiere la familia. <risa> El entorno de estas mujeres las castiga. Las castiga en vez de premiarlas por ser valientes, por atreverse a denunciar. En la mayoría de los casos, tanto las agresiones sexuales como la violencia física son de su entorno más cercano. Las agreden amigos, sus padres, sus hermanos, gente del clan familiar... Y en África es mejor mirar para otro lado y que nadie se entere de las miserias familiares. Total, si en la familia de al lado está ocurriendo lo mismo y nadie dice nada, ¿por qué van a ser ellos quienes estén señalados? Es mejor guardar el secreto. Esa es la hipocresía. Esa es la ironía y falsedad con la que viven y mientras tanto, quienes sufren. Quienes padecen el estigma son las mujeres. A ellas las obligan a cerrar la boca. Por eso es tan importante poner en valor a las activistas que hemos mencionado hoy y que se juegan la vida. Ellas y otras muchas como ellas remueven conciencias y la música, aunque parezca algo menor, ayuda mucho a que sea así a través de la música miles de mujeres conectan se sienten identificadas con lo que cuentan en sus canciones y eso provoca primero que no se sientan solas e incomprendidas y a la vez que quieran luchar y denunciar su caso Nós temos que cantar sobre a violência, temos que cantar sobre a falta de espaço das mulheres, temos que cantar sobre os direitos do homem, temos que cantar sobre essas coisas. Nós queremos que as pessoas mudem alguma coisa. Eu também sou toda da rua e me entreguei de corpo e Eu tenho fome eu tenho gula. Eu sei que dizem que minha cabeça não regula, mas eu não me importo contigo sou feliz. Sou bem a tela poetisa aqui sempre aqui. Rosina siguió peleando por contar su caso y hacer justicia, contrató un abogado y su caso quedó probado, sentando un precedente. Violencia física grave, violencia psicológica. Finalmente, su pareja, el empresario Rofino Licuco. Fue declarado culpable, aunque él alegó que en realidad ya se había tropezado, que se había golpeado sola, vamos, que lo del ojo había sido un accidente, que él era inocente. Pero el tribunal dispuso que la condena se quedaba suspendida en favor del pago de 2,7 millones de euros por daños y perjuicios, y que si en el plazo de 30 días no eran abonados estos millones de euros, entraría en prisión. Yosina quedó muy satisfecha... ...de la resolución de su caso. Y a de que todos los días como de Actualmente lidera el movimiento... Kuluka, ...que significa renacimiento... ...porque quiere hacer frente... ...a la violencia doméstica... ...y Yosina anima a todas las féminas... ...a que sigan su ejemplo... ...y a que no permitan que ninguna persona... ...les agreda violentamente. Dar las gracias... ...a mi compañera Sara Ituribe... ...por su colaboración... ...y deciros que el resto de los audios... ...que habéis escuchado... ...pertenecen al documental Woman... ...de Médicos Mundi... ...y a Kanaki Films... ...donde podéis ampliar información... De lo que hemos contado hoy gracias también a Yosina y a las múltiples guerreras africanas valientes que como ella están logrando que poco a poco la sociedad africana comience a sensibilizarse y las mujeres tengan menos temor a alzar la voz y a contar su verdad Y como dice la campaña de A3 Media Contra el maltrato y la violencia de género Tolerancia cero La rosa de los vientos en Onda Cero Fronteras del futuro. El último tramo de la Rosa de Ventos esta noche es eh, para que saltemos a fronteras del futuro y que lo hagamos con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hello. People. ¿en el futuro habrá carnes rojas? Pues habrá que preguntarse, ¿no? o no comeremos. Os acordáis que hace unos años en 2002 eh, hubo una recomendación para consumir de forma moderada carne en conserva, consumir de forma moderada, no retirar de la alimentación, eh sino reducir el consumo de carne moderada que cada vez iba en 2002 cada vez iba en aumento de carnes rojas y carnes eh, en, en conserva. En 2015, hace cuatro años, la Organización Mundial de la Salud, os eh, recordaréis eh, que emitió un comunicado sobre que las carnes eh, procesadas aumentaban el riesgo de cárcel uh -huh. y se sembró, bueno, hay un follón, ¿os acordáis? Un, un, un, mucha controversia mediática. y realidad, todos los, los procesados claro. bueno, se propone que lo aumentan. ¿Os acordáis que, bueno, luego, posteriormente a todo el revuelo que se armó, la, la OMS tuvo que matizar esta afirmación. Bueno, pues ahora ha surgido, ha habido eh, a principios de este mes un artículo en la revista Annals of uh, Internal Medicine ha habido cinco eh, em, artículos de revisión sobre este tema que han generado otra vez la controversia, ¿no? Eh, estos te diría o te podría decir ante eso gracias a las carnes procesadas la humanidad ha avanzado. ¿Ha avanzado o algo así. No, vamos a ver. Te lo diría, yo no estoy de acuerdo, pero Son ¿eh? más altos en general. La controversia no. se ha suscitado... Bueno. Se ha suscitado porque eh, eh, ante el aumento de las carnes rojas en todo este tiempo, se lleva ya mm, tiempo entre pelea entre los propios científicos. Uh -huh. Antes habéis hablado también en, en, en el debate sobre reencarnación, eh, Miguel decía que unos estudios científicos que no se podían eh, eh, soslayar y tal... Bueno, En la conclusión a la que ha llegado parte de la comunidad científica, sobre todo este follo en que se ha montado, es que eh, hay algunos estudios que pueden hacer perder la credibilidad de los científicos mm. en un área determinado. Es decir, que no todos los, los estudios científicos hay que creerlos o hay que eh, idolatrarlos sí, eh, sí, a pie sí. juntillas, sino que hay que estudiarles siempre más y más y más y más y más. Eh, este este estudio de, de estos cinco artículos de revisión lm, dicen una cosa muy curiosa. ¿no? Eh, que no hay ne necesidad de rebajar la ingesta de carne roja y procesado eh, porque no estarían justificados dados los datos disponibles y ante estas conclusiones en estos, de, este, de, esta, eh, de estos artículos en esta revista la comunidad científica pues Ha puesto el grito en el cielo ¿no? y, y van a de huella por él. Pero en todas partes, eh, Nita Furowi es una eh, experta de la unidad de epidemiolo epidemiología de la Universidad de Cambridge y que dice que los autores confirman la relación entre un menor consumo de carne roja o procesada y un menor riesgo en muchos parámetros de salud. Es decir, cosas que ya se sabían, pero a, aunque ellos lo han vuelto a confirmar en los estudios, resulta que a las conclusiones a las que llegan es que dice que no hay, hay esa necesidad, de esa alarma de reducir eh, el consumo no es de este tipo grave. de carne para eh, mejorar la, la eh, salud de los, de lo, de los consumidores. ¿no? Y entonces dice que Ellos mismos en sus propios eh, eh, estudios se contradicen y es un poco eh, lamentable que esto suceda. Pero no solo ella lo dice, sino eh, eh, también Susan Jeff, que es profesora de la, de la salud pública en la, en la Universidad de Oxford, y que eh, dicen que lo que hay que fundamenta, fundamentalmente es confiar en el papel preventivo de la nutrición y en una dieta como la dieta mediterránea que sí ha demostrado durante muchísimo tiempo y muchísimos estudios y ninguno que eso contradice que sí es beneficiosa lo que ocurre es que este estudio no dice nada que, que no fuese ya eh, antes conocido, incluso aquí en España la sociedad española de epidemiología ha puesto eh, eh, se ha manifestado en contra de estos, de estos estudios, lo que que es una irresponsabilidad desde el punto de vista de salud eh, pública llegar a, esta, a este tipo de, de conclusiones, porque eh, eh, ellos dicen que en estas propias revisiones eh, se sí observan que la reducción de la ingesta se asocia a una menor mortalidad por todas las causas, tanto por enfermedad cardiovascular como por cáncer, menor incidencia de diabetes y tal. Es decir, que esto ya se sabía, pero en cambio eh, en la conclusión dicen ...que eh, contradiciendo la evidencia de sus propios resultados... ...vienen a decir que no hay por qué reducir la ingesta de esta carne el, lo que sí está comprobado parece ser es que en determinados eh, estudios mm, eh, de, mm, de mayor mm, digamos prestancia o, o, o, o mayor calado eh, científico por volumen eh, analizado que, esta, que estas revisiones eh, sí se ha demostrado el estudio PREDIMED eh, por ejemplo que eh, la disminución del consumo de carnes rojas y procesadas sí reduce sustancialmente los casos graves de enfermedad cardiovascular, de enfermedad arterial periférica, de fibrilación auricular, de cáncer de mama o de diabetes. En, en un estudio que se hizo en, es, en Europa, el estudio EPIC, que eh, eh, en un análisis de, 400, de más de 448.000 mujeres y hombres, se llegó a la conclusión que el 3,3% de las muertes que ocurren en Europa se prevendrían si el consumo de carnes procesadas se redujese al menos en solo 20 gramos al día Fíjate. O sea, con muy poquito el beneficio sería muchísimo y además en aquí en España el proyecto Sun que eh, analizó más de 18.000 18 participantes encontró que cada ración más de carne roja al día la mortalidad por todas las causas en, en, en personas mayores de 45 años aumentaba casi un 50% y que además las mujeres que consumían más carnes rojas o procesadas antes del embarazo duplicaban su riesgo de desarrollar diabetes gestacional. A este estudio de esta de esta eh, en revista científica eh, le han puesto muchísimos eh, peros todos los científicos que se han quejado. Entre ellos que la metodología que han eh, eh, usado para analizarlo no corresponde a la que debía hacerse en un estudio nutricional, sino que corresponde a un estudio eh, eh, sobre fármacos, que ellos deberían haber uh -huh. eh, utilizado la metodología que se emplea para eh, eh, estudiar los casos de cáncer y y demás que serían lo más adecuado y no una metodología errónea que supone que todas las... Eh, eh, eh resultados de este de estos análisis m, m, m, vayan eh, hacia una, unas conclusiones que que m, eh, han, han disparado las alarmas por así decirlo entre la comunidad científica. Es que eso está del día. En contra favor, en contra favor, por o sea, uno a favor, otro contra. En el mismo momento. 2050 habrá que comer carnes rojas ¿O, o nos ponemos nosotros mismos. Pues de momento lo que piden los, los científicos es seguir analizando. Gracias, Sevillano. A vosotros. A ver, Volvemos el vos. próximo sábado por la noche. Gracias.